Sintoniza el 107.9 FM en Estación Central y en la señal online www.radiovillafrancia.cl ¿Por qué no rechazaron, cuchitubadre? A mí tu me madre. mataron a votar y me dejaron votar, güey. <ríe> Son maripones, ah, por loco. No. Me a la parrilla. Me dejaron la cagada, loco. Me dejaron que ver. sola, güey. El único que me siguió fue Giorgio Jackson. <ríe> cuchitubadre. Ah, buenas noches. Hola, buenas noches. Partimos con una nueva emisión del programa Las Hijas de Afrodita. A través del 107.9 en la frecuencia modulada para la comuna de estación central. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También para los que tienen smartphones. Teléfonos inteligentes. Más inteligentes que algunos. Más inteligente mm. que nosotros incluso. ¿Eh? No, no, no tanto. O sea, <risa> más inteligentes que alguno Pueden bajar la aplicación TuneIn. Y ponen en el, en el buscador Radio villa francia y nos están escuchando. Así que un saludo cariñosos a la mayoría, al resto no. ¿Mm? En todo caso, si los que no nos están escuchando, espero que estén haciendo algo provechoso y estén viendo un programa que iban a dar hoy día con respecto al caso de la Carmen Gloria y el Rodrigo. Y si no, nos escuchan bacán, igual lo vamos a comentar, igual vamos a hablar de todo, así que les damos la bienvenida a todos, muy buenas noches, eh, un gusto poder eh, tenerlos acá junto a nosotros nuevamente, estamos muy contentas por eso, muy enrabiadas por todo lo demás, pero muy contentas de poder eh, estar Eh, acá con ustedes conversando esperamos que utilicen el hashtag de las hijas de afrodita para que puedan opinar enrabiarse con nosotras putear y echar todas las chuchas aidass y por haber este en este programa está todo sí. permitido todo absolutamente todo y cuando digo todo es todo, es todo. estoy tito Sí. estoy y <ríe> Ay, bueno. Pero igual me dio pena, loca ¿Te dio pena? Me dio pena verla llorar, salió Sale buena cara frijía esa weona de ahí, weón Sí, en ¿Ah? realidad tú creí sí. ¿Por, ¿Por qué le lloró? Hace, le hace en forma irónica mi ¿Por pena qué ¿Por qué lloró? Porque lloró una, po, wean? Porque estaba vendida, porque se vendió Porque pensó que la iban a acompañar Porque si ella como comunista iba a decir No, chiquillo, hay que hacerla Pensó que todo el mundo la iba a seguir Y quedó más sola que un deo, po, weón Ay, yo Con el puro Giorgito, que es el, el loco que, que acá alguno, eh, hay uno, votaron cinco, sí, bueno. Sí, pero acá lo que se suponía que era la ex bancada... No, o sea, no es la ex... Sino que la bancada estudiantil mm. se tenía que cuadrar. O sea, la Confech estuvo el día lunes allá, po, sí, pidiéndoles bo. que no votaran esta carrera docente. Mal llamada carrera docente, cuando sabemos que es una carrera indecente. Y nos llaman, o sea, no voten. Mm. Tú que eres presidenta de la Comisión de Educación. Tú que estuviste marchando... Tú que saliste a las calles junto con nosotros. Tú que sabes la problemática en educación, la problemática de los profesores. Tú, ¿ah? que llevabas los lienzos tú. y que nos representabas porque era la voz era la voz de los estudiantes. Ahí quedaste. ¿Qué te pasó, Camilita? ¿Qué te pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, guayita? ¿Qué yo, ¿Por qué esa lágrima de cocodrilo? <risa> uh. ¿Dónde quedó la consecuencia? ¿Qué ¿Ah? Lealtad al partido Yo soy del partido, por lo tanto Tengo que representar a mi partido Si mi partido me dice que me pare de cabeza Y las bases me dicen que no Pero yo le hago caso al partido y me paro de cabeza mm. ¿Mm? Cachasto, ¿no? Obviamente pero... la cabra po. Oye, me voy a empezar a empelotar ya Yo ya me estoy... no ya, me voy a empezar a empelotar Así que tú sigue ahí hablando con los chiquillos Mientras yo me empeloto Te Oye, vamos a saludar un chiquitito Eh, buenas noches, Belencita dice. Buenas noches, Belencita. También está llorando. <risa> Ay, bebé La, la pelo, nos dice, "Hola, cabras. Hola." Hola, pelo. <risa> pelo de pelo rojo, que te ves hermosa, sí. Y Lelis dice, "Saludos simpáticas, quiere llorar, quiere llorar, <risa> quiere llorar." Ya no, o sea, vos, esas lágrimas de cocodrilo Joaquín Lloremos dice, dice la, Joaquín no dice La Camila Vallejo lloró porque su partido no cumplió el propósito Que la nueva mayoría le había encomendado Y perdieron fuerza Yo también lo he Yo llorado Ya sí, el pues, <risa> troncoso también nos dice Las escucharé a media, una oreja con ustedes Y la otra en la mira Como sí. buen hombre haré dos cosas a la vez ¡Eso! ¡Eso! <risa> Ya. Eh, oye, sí, po, yo estaba pensando ahí ¿Qué irá pasar ahora? Porque igual están así como un, eh, ¿Cómo se dice? Eh, ¿Qué pasará con el partido ahora? Esa es mi pregunta o sea, seguirán obviamente hay un pero hay seguirán un, un, cabizbajo con la nueva mayoría esta parte esto estos amigos que te jugaban a la ronda para cagarse a todo el mundo y somos todos unidos estamos todos juntos ¿ah? donde tenemos algunos sillones ahí de, de los diputados <coughs> yo Poquito, creo que a, pero habían yo algunos creo que se aseguraron un puesto igual a ¿eh? ahora vamos a ver qué pasa sí, ¿Ah? se hoy con día mostraron lealtad loca Claro, mostrarán pero caleta. ¿a quién? No, ¿Cachai? nosotros olvídate, olvídate de claro, nosotros, po. pero ahí ¿Mm? mostrarle al Tápér así ya. Hoy día hubieron dos sacrificados. Sí. ¿Ah? ¿Mm? Dos sacrificados. <risa> dos corderos fueron ahí. Dos, no la Pachamama no recibe hueas, así que no podemos decir que fueron dos sacrificios a la Pachamama. Dos sacrificios al empresariado. ¿Ah? ¿Cachai Ay, no? Cachai Do... no? Jajá, Di la Vallejo, loco. Sí, pues, loco! Ah. ¿Ah? Gajardo y Lavallejo, loco. ¿Cómo te quedó, loco? Hey, hey. ¿Cómo quedaste ahí? <risa> Llorando se fue la que un día... Ne, ne, ne, ne, ne. Oye, Gerardo nos dice... Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Jan, Joaquín, Belencita, Pelusa. Todos, buenas noches. Uh, la Elisa también y todo. y Gerardo dice... Yo creo que lloraba por el control de cuadros que se viene en la nueva mayoría. Claro. <risa> Oye, pero sabí, no sé, yo... Miré la foto porque la vi la bien foto no más llorando. Mm. Y, y no lo podía creer, hueón. Así como diciendo, "Ya, ¿verdad?" Te lo juro que no lo no, podía y creer, hueón. Así como consolando después, onda? "Que salga la prensa, que salga la prensa, que ¿Qué salga onda la huea, loco." Weón. No, de verdad, yo lo encontré así como él era un show esa huea, po. Claro. ¿Ah? Era un espectáculo. Imagínate Camilita cuando llora y con las lagrimógena, hueón. Te te cuenta <risa> la chaqueta rapidito. Eh, ¿No? ya no estaba más a decir hermana, eh, hermana <risa> no, no, ya no, era. Era. era PLR Bogotá <coughs> así. Sí. Toma. Y para los para todos los que votaron ahí. ¿Mm? Chao nomás con Cacha, todo. Cacha la, la no derecha pues buena, la, la manifestación de los profe sí, pues, sí. no días, la, la, la no derecha la La no derecha. Los centros no, no son ni Chisha ni Limonawa. Claro, no son ni lo no, uno no. ni lo otro. La no derecha con el señor Larraín, ah, hasta no. eso sab tuvieron, huevón. Larraín. Tanto pensamos que eran los más huevones, los más weones, No, es que yo no puedo creer que no sea de derecha y que el Audy tampoco. No, ninguno es de derecha, ninguno, ninguno. No, el no de derecha, pero sí avala lo que pasó con Carmen Gloria y con Rodrigo, porque no vemos el contexto que hay detrás. Claro, nosotros mm. no sabemos esas cosas. No nos damos cuenta. No, somos tan tontas. Ignorantes. Mm. ¿Ah? Entonces, eh, ¿nos están dejando solas? Sí, nos están dejando solas, eh, pero eh, ya nos dieron eh, una advertencia. Eh, Adiós. Eh, eh, eh, hablemos eh, al micrófono porque si no nos van a venir a retar desde allá. Claro. Nos acaban de dejar solas. Estamos solas en el estudio, no tenemos... Nadie, que, controle, nos paquen, nada, nada, nadie eh, que nos paquee, nadie que nos radiocontrole, no. no tenemos nada, estamos na. solitas. ¿A quién puteamos, cabro? Puteamos a todos esos chuches, esos males, con el viejo loca. culiao, ex Mira, oficina. El, ¿Ah? el, el burgo ayer ¿Ese? estuvo en el informante. ¿Ya? Viejo culiao. Mira, empezó el programa y lo estaba con su lenta ahí, con cara con de cara huevonao, huevonao normal, la cara de tiene. víctima que pone, mm -hmm. ¿cachai? Y todo tema... Y la primera, la, la primera pregunta que le hacen, dice, ¿usted duerme bien? Y él dice, saca los lentes, con, con sigue con su cara buena, y dice, eh, sí, duermo bien, pero no llamen, popiste pues, que no podemos... <risa> ¿Ya voy? <risa> y, y sí, le dijo, duermo, duermo bien, bien. duermo súper bien, súper tranquilo, eh, no, no tengo problemas para dormir está todo perfecto no todo lo, lo, lo pasa nada en Chile ¿todá? no, está todo perfecto después claro. le preguntaron uh -huh. eh, qué opinaba con respecto al doble viático oh, yeah. y él dice eh, si me pagaron mal algo no es mi responsabilidad en todo caso dice si me pagaron mal algo lo devuelvo de inmediato es cuestión que me diga la cámara nomás y si no me alcanza para pagar de inmediato le pediré plata prestada a mi señora no hay ningún problema Pero es cuestión que me digan nomás. Mira qué lindo. Cafiche va encima al chuche señora. su madre. <risa> Cafiche más encima al chuche <risa> su madre, huevón. Vi a pedir plata a la señora. ¿cachai? Para poder pagar si no le, a... pero él no es su responsabilidad. O sea, si me pagaron algo, lo dejo así como diciendo, es que no sé, yo en realidad se si me han dado algo de más. <coughs> en todo caso de la cantidad de buenas es que le han dado el doble viático son, son contados con los dedos de una mano los buenas es que han devuelto las lucas po, porque el resto no se ha dado cuenta porque ellos no saben cuando tienen unas lucas de más, ellos gastan nomás po. no tienen ni idea de a dónde le aparecen yo, me, yo decía, puta buena, yo voy a, a mi cuenta bueno, y tengo una luca de más y digo, chucha, ¿a quién me caí? Bueno? al tiro empiezo a cranearla Porque tú sabés con lo que contáis todos los meses, po. En cambio, ellos, para nada, si les llegan platas de más, no están ni ahí. Ellos gastan nomás, po. ni se preocupan siquiera. ¿Y cómo sería la plata que tienen, Juan, que le pueden pedir a la señora <risa> tranquilamente? A mí, si me, a mí, a mí o sea, si al, al chacón le falta plata y me dicen, préstame dos lucas, ¿está <risa> ahí, ¿Y el pan? ¿Ah? ¿De dónde saco para la ensalada? <risa> Pero ellos no, po. Le pido a mi señora qué problema hay, ¿eh? ¿Ah? Sí, no, son muy carerrajas, esto bueno, igual la cagó. Bueno, y el burgo ayer, bueno, entre todas las cosas, hablaron harto también con respecto a la detención por sospecha. Y él decía que eh, eh, existió alguna vez, pero después dejó de existir y que ahora la, la querrían implementar de nuevo porque hay mucha delincuencia y la cuestión y bla, bla, bla, y todo lo ha Y da un sinfín de injustificaciones. Y yo decía... Claro, pues la detención por sospecha y la quieren, ¿cómo se llama?, perfeccionar más de la que había, ¿cachai? Claro, la detención por sospecha o el control de identidad. Entonces decía, sí, claro, pero esa hueá es para las poblaciones nomás, pues. Po, porque para arriba no hacen esa cuestión del control de identidad ni la detención por sospecha, pues. Po. No hacen eso para allá, pues entonces eh, discriminan por todos lados, pues y que si sí? la hueá nunca se ha terminado o sea acá siempre nos han pedido el carnet bueno tú vayas a las marchas te, te registran entero siempre ha existido esa cuestión antes era mucho más la época de la dictadura el viejo culiado asesino de mierda pero y ahora la cuestión después siguió no solo aquí siempre nos han, nos, han no, nos detienen a cada rato por sospecha a nosotras pero hemos visto que, que detienen a, a varios cabros siempre lo están sobre todo en las fechas emblemáticas para la Villa Francia Eh, nosotros estamos sitiados por los carabineros, por, por los pacos bueno, y por por milico por fuerzas especiales por todos estamos sitiados como una semana antes para los 29 de marzo <coughs> 11 de septiembre y, ese, y esas fecha emblemática a eso me refiero y nos revisan a cada rato por one ten que si salía a comprar el pan a la esquina one tenés que ir con carnet porque sabéis que te van a revisar Y te si andáis paseando por la villa porque no sé por queréis dar una vuelta o fumarte un cigarro caminando por último tenéis que andar con carne porque siempre te están registrando antes y después de las fecha emblemáticas nosotros estamos sitiado aquí una semana antes casi 15 días antes a veces y sobre todo para los 11 de septiembre estamos me antes sitiado aquí y vemos pagos por todos lados y, y fuerzas especiales por todos lados y a todos y Nos trajeron caleta, entonces, esa cuestión que diga, no, pero es que vamos a implementar la la, la, la detención por sospecha porque eh, no ha estado y hay que hacerla, bueno, aquí siempre ha existido. Siempre ha existido, nunca ha dejado de funcionar. Y ahora claro, lo que quieren hacer <coughs> es implementarla de manera mejor, ¿cachai? Así que, bueno, hoy la Lisa nos dice, Burgos, ¿vendrá de burgués?, me piden plata y yo digo, chas, qué es, te dice que me insultás. Sí, güey. <ríe> sí, güey. Por lo menos paga, pues, güey, ya o sea, no sé, ¿estás cobrando ahora? No, güey, así. Cuando si mi marido me viene a pedir plata y le digo, cobrando ahora? ¿Qué, güey, te pasa? <ríe> ¿Qué, güey, te pasa? ¿Vos me deberías pagar a mí por mano? ¿Qué onda? <ríe> no, sí. No, pero. Oye, Gerardo nos dice, perdón, buenas noches, damas. Sí, que había puesto antes Benson. <ríe> no. Lindo. No. Es lo uh, único que nos trata de dama Sí. ¿Somos unas leyes para él? Ladies. Ah. Mm. Oye, ya... Bo, y... Puta, hoy día sí si un día... <ríe> ¿Cómo <ríe> podríamos decir? Un día de rabia, de dolor... Mucho. De, de, de revivir cosas... Mucho. De que... Mucho, mucho, mucho. Aparezca un ex con cripto Y quiera contar la verdad... Mm. Y abre una puerta... Abre por lo menos una ventana... A que sepamos en realidad... ¿Qué pasó en el caso de, Carmen, de la Carmen Gloria, Gloria Quintana y, y de, Gloria. de Rodrigo Rojas de Negri? ¿Ah? Rodrigo Rojas quemado vivo, mm. muerto. Carmen Gloria también quemada. Mm. Eh, ella pudo sobrevivir. Mm. Entonces decían muchas veces que ellos tenían bomba Pinocho decía que se había quemado de adentro para afuera. que eh, Escuché mm. ese ese mm. audio. Y el Pinocho decía algo así como que... Pero eh, ellos no estaban... O sea, no se le quemó la chaqueta por fuera, sino que se quemó de adentro. Entonces, algo tiene que haber andado trayendo adentro que se le inflamó, po. O Así sea, como, ah, eso. Y se me viene a la memoria tantas weas nefastas que dijo ese viejo asesino de mierda. Como, por ejemplo, cuando le preguntaron que qué opinaba que hubieran encontrado dos cuerpos en una misma tumba. Economía, ¿te acordáis o no? Sí, po. Es sí, asqueroso, wea. Entonces... Eh... <coughs> sí, pues, en el 86 fue lo se creía que que lo, lo, los que habían quemado a vivos a Rodrigo Roja y a la Carmen Gloria era el teniente Fernando Ditus pero ahora el, el concripto que tú dices eh, eh, sabemos que él dio la orden para rociarlos con benzina y lanzarles un encendedor eran el teniente Julio Castañer, algo así creo que el apellido Castañer. Claro. Eh, y que más encima ese loco después fue premiado por el ejército llegando a grado de coronel. Coronel. si sí, sí, sí, yo activo. Y, sí, po. y lo premiaron huevón por ese acto y lo, lo subieron a, Conor, a coronel por loca. Claro. Esa wea ya es, pero al acabóse loco. El, el, el ejército de Chile en todas sus ramas milicos, pacos, marinos, aviadores todos los guanes es una manga de criminales fascistas weán, que no tienen la más puta idea de lo que es defender al pueblo loca. no tienen la más puta idea de eso no saben, no tienen idea esa, pero aparte de todo tu veía o sea, el contexto es es como salía a la calle y te topas con estos tipos Hicieron y deshicieron en el país mm. Mataron a distres siniestra Solamente de repente por matar mm. Desaparecieron gente Torturaron gente Vejaron, violaron eh, Hay un sinfín de cosas que podríamos contar y decir mm. De lo que pasó acá en Chile Pero lo que pasa ahora Es mucho más grave por el hecho de que ellos caminan libres e impunes, tienen sus negocio, trabajan en clínica, siguen al mando de empresas, reciben eh, jubilaciones grandísimas. grandísima, tan ¿Mm? al mando de, de eh, al mando, al mando de empresas. Mm. ¿eh? Que boletean a los políticos de izquierda, se supone. A mí lo que me, me llama me llama la atención, bueno, sobre todo eso ver a estos huevones que andan por ahí por la vida libremente y que una persona que fue torturada se pueda cabe la posibilidad que se pueda encontrar con uno de ellos en la calle y yo creo que esa huea ya es muy nefasta. Eh, los médicos, los médicos que ayudaron en la época de dictadura a, a que torturar a esa gente, cachái? y eh, siguen ejerciendo. Y ahí están, pues, trabajando en las clínicas, bueno, en hospitales clínicos, bueno, y siguen ahí. Es súper nefasta la weá, la cagó. Verlos ahí paseándose a, eh, por, con la libertad y, y con cero remordimiento, con cero conciencia, con cero de todo. Imagínate, pues, la pregunta, yo me la, me la cuando le hicieron la pregunta a ese chancho burgo, weán, bueno, eh, ¿se acaso dormía bien? Yo se la tiraría a todos esos, que fueron nefastos, güey, en esa época. Que violaron, destrozaron vidas, güey, destrozaron pieles, güey, eh, abusaron de mujeres, abusaron de hombres también, porque los hombres también fueron violados. Eh, golpearon a destajo, muchos los mataron, fueron bastante perros, güey, entonces... <coughs> Yo creo que ni los perros se tratan hacia a sus pares bueno. Pero el tema va más allá Va mm. el hecho de que ellos siguen siendo impunidas Y la clase política los sigue defendiendo Veíamos al secretario de la UDI Veíamos al Felipe ávalos también hablar Hemos leído Twitter de diferentes personas Que aún ostentan cúpulas partidistas mm. Defendiendo lo que había pasado no dando la importancia y es como, oye, pero ellos también podrían haber hecho esto. ¿Ah? <coughs> ellos también son culp son culpables, po. O oh, por supuesto, po. ¿Mm? El, el que el que ellos el... avalan este tipo de violencia, por pero, lo tanto, son culpables, pero por supuesto, po. Por supuesto, si el, el silencio también es, es cómplice, el que hate callado y no avisar Wean, de que al lado está quedando la cagada, tú te haces cómplice de la cuestión. Entonces creo que eh, es súper... Eh, esta cuestión es para pa harta gente. Esto wean, es ahora que, que se sientan ahí y que dan clases de moral wean, y de ética. Vayan a lavarse la raja. Wean. yo no A mí no me vienen esos wean, a decir que lo que es moral y ética y respeto wean, cuando ellos fueron los más irrespetuosos que pudimos tener en la época cuando estaba al mando ese viejo culiado, asqueroso, bueno, asesino de mierda de Pinochet, weón. Claro, pues. mm. ¿cachai? Y tenemos casos así como, tanto como com, como como Rodrigo Rojas, ¿hay cuantos más? Muchos más. ¿Ah? Mucho Lo veíamos más? con el tipo de Paine, estos patrones de fundos mm. que andan en los rodeos y tal, y que avalaron en cuántos pueblos más prestaron sus fundos para cometer atrocidades. ¿cuántas empresas prestaron su empresa para encarcerar a los sindicalistas y las usaron de, de, de, de, de piezas de tortura? Claro. Pues. Sí. No, y cuántas cosas más. Imagínate, nosotros sabemos nosotros sabemos harta historia porque tenemos nuestros vecinos que fueron también eh, presos políticos, eh, sus familiares fueron desaparecidos Eh, fueron asesinados y tenemos muchas historias pero sabemos esa historia ¿Y ¿cuántas historias más? ¿cuántas historias más? yo hace unos años atrás fui a, a una, al asunto de la Price, fuimos con la gente que que tiene esa, esa eh, credencial o esa opción de poder acceder a ciertas partes eh, médica como indigentes porque esa es la verdad, ni siquiera es un beneficio que obtuvieron, sino que eh, pueden optar como indigentes. Eh, y fuimos a una casa de Ñuñoa, que fue un centro de tortura, y fuimos con varios de los que habían estado ahí, en bueno, es lo más terrible que yo he vivido en mi vida, de verdad. O sea, yo he vivido cosas terribles, y he de cosas terribles, y me han contado cosas terribles, pero esa weá del, de la casa de Ñuñoa, que fue casa de tortura, eh, ver vivirla con esas personas que estuvieron ahí, eh, sus el, el terror que sentían ellos de estar de nuevamente en ese lugar se traspasó hacia todos los que no, no estuvimos ahí. Claro. Y fue agónico, loca. Pero agónico. lo decíamos otra vez con las obras de teatro que se montan. O Sabí lo que me contaba una de ellas me decía Yo le decía, pero usted necesita conversarle, decía yo, necesita hablar de esto, le dije, su familia no me decía, no, yo no le cuento a nadie. Porque yo no quiero traspasarle este dolor a mis nietos, por ejemplo. No quiero traspasarle el dolor porque yo les voy a hablar desde mi dolor. No desde mi rabia, sino que les voy a hablar desde mi dolor. Porque me allá de sentir rabia, yo siento dolor porque a mí me hicieron sufrir mucho aquí. Y me decía, y no, y no quiero envenenar sus mentes limpiecitas que traen con mi dolor. Claro, Entonces, también es comprensible. Obvio, pues hay mucha gente que se guarda sus historias, que no las cuenta. Yo yo no lograba entender que los hijos Ponte Tú no, no la acompañaran en ese momento, que fue sumamente fuerte para ella. Y ella me decían, ¿por qué ellos no sabían? Porque ella no les había contado. Y es, es como, es porque aún está el miedo, aún está la rabia. Mm. Eh, Tenís todo. Sebastián dice, hola chicas, fachos, culeados maricones, nada más por ahora. <ríe> Fue un comunicado del, del Sebastián. <ríe> ¿Andasuri? Eh, hola Sebastián claro por ejemplo mm. estaba leyendo unos tweets que salían ahí con el arroba del programa de televisión que están dando con ¿Ya? el caso de la carmen gloria y decía no puedo creer que los milicos hayan sido tan desgraciados para que o sea. después es que mi pregunta es después de cuántos años te estáis dando cuenta por un reportaje nunca ha visto una marcha de derechos humanos en la calle y mm o siempre creíste al pie de la letra lo que pasaba en los 90 los programas acerca de la de la de la, de la dictadura cívico militar fueron muchos contaban a medias las historias pero se daba a entender los contextos que habían el hecho de, de cómo era el, el, la tortura tenemos la venta sexy o sea a mujeres las violaban con perros con ratas ¿Ah? Y con los mismos palos, huevón, de que coso domizaban a hombres y a mujeres por igual. Con las que les pegaban, huevón. ¿Eh? Con esa a mí le metían esos palos, esos palos en el ano, huevón. Les metían rata por la vagina, huevón. Les quemaron sus senos. Muchas de ellas se los cercenaron, las violaban. Entonces, no tanta, hay tanta historia, hay tanta historia que ¿Y tú te metías a página? Eh, Ponís tortura en Chile y te aparecen páginas de, de derechos humanos, de, de los mismos archivos que hay, que se ha dedicado gente a sacarlo, Londres y todo el tema. ¿No, no, no leí? ¿Tenís que esperar que una cajita te los muestre? Mm. ¿No te interesáis en saber más allá de las palabras que dijo un dictador o que dijo un presidente? ¿No? Cuando se cumplieron los 40 años hicieron, hicieron hartos programas en la televisión con respecto al golpe. Y ahí salieron muchas historias de gente que había sido torturada y de cómo había sido torturada. Yo creo que eh, el horror el horror de la gente eh, en ese minuto era así como, no lo podían creer. Pero ¿sabes tú qué? Pasó, po. hasta ahí llegó, po. hasta ahí llegó todo. Y después salen todos pidiendo justicia para los pacos, güey. Entonces no entiendo, güey. De verdad que no entiendo. Cuando nosotros vamos a las marchas y vemos a los pacos abusando, no, no casi de la misma forma en que abusaban cuando estaba la época de la dictadura. Porque también, eh, ahora vimos la historia, por ejemplo, de, de, de estos chiquillos del, del del Germán y del espérame que aquí lo tengo, Germani de del Cristóbal, Cristóbal, cierto que, que dice, fueron torturados. Hay pruebas médicas que confirman que los Pacos torturaron a estudiantes de la UTEM. Voy a leer esto porque la verdad que es importante, es cortito. Dice, según el informe de constatación de lesiones de la Comisión de derechos Humano del Colegio Médico, los estudiantes Cristóbal Miranda y Germán Urrutia, ambos detenidos afuera de la sede de San Ignacio de la Universidad Técnica Metropolitana el 18 de junio recién pasado durante una jornada de protesta, fueron sometidos a una serie de torturas al interior de vehículos de fuerzas especiales de carabineros. Miranda, estudiante de segundo año de arquitectura, fue atropellado por el carro lanzagases y luego golpeado repetidamente en la cabeza hasta quedar inconsciente. Una vez en el carro policial, los estudiantes fueron amenazados de muerte, escupidos y continuamente golpeados por los funcionarios policiales, quienes apagaban las luces del vehículo para que la, su, la cámara en su interior no pudiera registrar la paliza. Al ser trasladado para contactar lesiones, Carabineros instruyó a los detenidos para que le aplicaran sus golpes como el resultado de una caída. Sin embargo, al ver la gravedad de las lesiones de Cristóbal Miranda, se dedicó, se decidió su traslado a la asistencia pública, al quedar solo con los policías. Germano Rutia fue sometido con una bolsa plástica en su cabeza. Instancia en que los uniformados aprovecharon para golpearlo al estudiante que se encontraba imposibilitado además de respirar. El abogado de Derecho Humano dice que van a presentar una querella hacia los pacos y los chicos están en prisión preventiva, acusados de porte de bombas incendiarias. La 23 Comisaría se ha convertido en un verdadero laboratorio de la Dipolcar, que fabrica pruebas e inculpar a distintos a distintos jóvenes respecto a las causas complejas normalmente relacionadas con armas maldita comisaría el bueno. tema lo estuvimos eh, la radio con nota acerca de esto sí. eh, se se conversó con la con la mamá y con la hermana de uno de los chicos de Germán y la historia es truculenta es terrible eh a Germán le trataron, él tenía un aro, le trataron de sacar los aros con alicate <coughs> arriba del, <coughs> del furgón. Sí. Los pasearon por todos lados. Ellos en la no nota de la dónde. radio pueden encontrar más detalles. Le sacaron cresti y media, lo patearon. Ellos se conocieron recién ahí, arriba del furgón, cuando Germán miraba cómo le pegaban a Cristóbal y Cristóbal miraba cómo le pegaban a Germán. A cada uno le pegaron seis pacos diferentes. Después de eso... Eh, Mientras fueron trasladados a un consultorio de, de, de, de la comuna de Santiago, un consultorio cercano a la comisaría, la cuarta creo que era, eh, a uno de ellos, a Cristóbal, el doctor encuentra que tenía las pupilas dilatadas y lo manda a, a la apuesta central. En la apuesta central, eh, mientras a Cristóbal lo atendían a a Germán, mm. lo dejan arriba de la patrulla, le hacen el submarino seco, que es ahogarlo con bolsas de nylon, sí, pues por por minuto en... por minuto se la sacaban, se lo volvían a poner, que lo iban a matar. Son prácticas de tortura, de tortura son claro. práctica que se utilizan. Tenemos estos otros muchachos que han sido criminalizados en las marchas, o que el, el cabro que fue tomado detenido en un furgón particular afuera de su liceo que estaba en Toma y lo querían hacer pasar por porte de arma por, por una eh, una hechiza cabe destacar que no son pocos los jóvenes que están en, en prisión preventiva, que son varios son un montón de cabros los que están espera de, de, de poder buscarle la quinta pata al gato para poder culparlos, ¿cachai? y tener ahí, weones, eh, inocentes, weón pero tenerlos ahí y justificar <coughs> el arresto que, que hicieron estos Pacos malditos, weón de fuerzas especiales si me estáis escuchando Paco y la conche tu madre te odio, weón yo creo que no está escuchando, weón porque vos representáis una institución asesina, weón Bueno, y todos ellos, y son avalados. O sea, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacen con ellos? ¿Los desvinculan? ¿Se van a la cárcel? No, pues bueno. Los dan de baja, según ellos. Los dan de baja de la calle pasan a tomar un lugar administrativo dentro de una oficina de los mismos pacos de los mismos milicos. En Chile aún se actúa con impunidad. Los milicos actúan con impunidad. Los pacos actúan con impunidad. ¿Y qué dicen? No, la delincuencia, weón La delincuencia Por eso tenemos que volver a, al tema De la detención por sospecha Por sospecha porque usas un jeans Porque te vestís de negro Porque usas un par de bototos, unas zapatillas porque negras Porque eres vegano, porque ah. tenés un póster de rock Ahí, porque tenés una guitarra ah. Porque tenés música de Víctor Jara Weón, por eso ¿Cómo te, Porque va a ir una cómo, marcha, cómo, o porque cómo, ponés un cartel afuera de tu casa Como te tallanaban tu casa Y te tomaban detenido en plena dictadura Así, tal cual esta no bueno, ha cambiado, loca. Nos siguen tratando de, de, de, de basura, bueno, nos siguen discriminando por vivir en población, bueno, por no tener eh, eh, buena, eh, una educación como la de ellos, bueno, por no tener eh, carrera universitaria, bueno, por todas esas cosas. Nos va, y nos van a seguir dis, eh, discriminando siempre, bueno, porque estamos claros que la clase política y las fuerzas armadas y estos... Todos estos hueones están, ¿cómo se llama? Eh, defendiendo Defendiéndose entre ellos y protegiendo a los empresarios. De nosotros nunca, nunca van a tirar algo a favor de nosotros. Cuando lean ustedes, ¡ay, es que no, es que hicieron algo <coughs> por mejorar la salud! Váyanse a la mierda, wean, lean las letras chicas. Siempre hay una hueá que nos caga, hueón. Siempre hay una hueá que nos caga. Ellos nunca van a bailar por, nuestra, por nosotros, para nada. Sí, que No puedo leer Twitter, no sé si me bloquearon, no tengo idea, no me dejan entrar. Me puse a pelear con no, los fachos que, de Mitacura. Bueno, pero concéntrate en el este, po. el uh -huh. Pablo dice, eh, pone ahí el hashtag de la Carmen Gloria Quintana, fue mi psicóloga durante mi juventud, atendida en salud mental, infarto juvenil en el hospital Gustavo Frique. Mm. Bueno, eh, afortunadamente, bueno, no sé, en realidad sí, afortunadamente la Carmen Gloria está con vida, porque la verdad que después de un hecho de esa naturaleza, eh, tu vida para adelante tiene que haber sido terrible, loca, terrible eh, recuperarte, entre comillas, de, de digo recuperarte, entre comillas, porque esa guay nunca la superai, pero eh, de un ataque de esa naturaleza, de que tu compañero que estaba ahí contigo eh, lo viste quemarse vivo, que tú te estabas ahí quemando viva, eh, de que por, no sé, por hora de quién, quedaste con vida y, y, y, y viviste todo este proceso, cachai, yo cacho que tiene que haber sido pero fuertísimo, la verdad que es bastante complicado. Sí. Y vemos tantas cosas, pues, ya vemos vemos tantas eh, situaciones en las que <coughs> nos han humillado y lo siguen haciendo. Yo igual ponte tú en, la, en, la, en las marchas vemos cómo tratan a estos cabros, cómo cómo los lo, lo golpean, cómo los cargan con weá. Por eso es súper importante eh Eh, que haya gente ahí cerca para que pueda ver y, y, y tratar de defender y, y estar atenta si los cabros van con algo no, porque arriba los chantan con mochilas, con molo los los, los, los los culpan con cualquier cosa. La idea es justificar la cachada de tensiones que llevan y que más de alguno que por terrorista, bueno, eso es. Cajajaja. <coughs> Eh, y ahí el gerardo nos manda del que el secretario ni que dijo esa cuestión de qué eh, ahí nos manda un de que ahora dios miren qué se hace el descontactualizado ahora en el mismo día el, el general de la voz de haber justificado sí bueno después lo vamos a leer bien porque en realidad aquí no puedo abrir mucho el tema pero para que ustedes lo puedan leer también ahí el gerardo nos mandó el, el enlace Eh, la, el Sebastián dice Nelly Andrade es un ejemplo a seguir Est el temple y la fuerza de ella son increíbles, una de las tantas mujeres valientes que no han bajado los brazos siguen buscando la verdad sí. ¿ah? a pesar de los años, de las enfermedades de los dolores de los dolores físicos pero los de los dolores del alma sí. siguen estando ahí al pie, a, al pie del cañón cuando aparece, aparece uno de estos tipos hablando son las primeras que llegan, son las primeras que están para saber ¿no? ¿ah? Eh, talanita y un, un sinfín de gente más detrás tenemos curas también que están siempre buscando la verdad no estos puros falsos que nos muestra la tele weón, Que quieren ser obispos y que son un sinfín de le eraas más seguridadados del cura one enfermo con che sumar igual es que no sé one eh, igual lo veo y me da dascopo ¿Ah? entonces claro pues estas mujeres hay que acompañarlas Seguirlas acompañando a que no bajen y que el legado de ellas siga, uh, siga nosotros mismos uh, uh, el buscar, el buscar la verdadera justicia, la, la verdadera, no esa conciliación culiá que nos ofendió esta demo, esa, esta pseudodemocracia este arco iris que te a pasar, que en la medida de lo posible hay que tratar de olvidar, que en la medida de lo posible hay que tener tiempo, cuánto tiempo más quieren para decir la verdad. ¿Cómo quieren que sanemos las heridas y nuestros rencores si vemos que los hueones día a día se pasean? Y ellos más encima, hueón, los que gobiernan, los que se supone que son partidos del pueblo, los que sufrieron la persecución política, los que tuvieron que irse exiliados, dejar su familia, dejar sus casas en este país, porque eran perseguidos políticos según ellos. Hoy día se sienten a la misma mesa y le piden plata a los mismos hueones que torturaron, a los mismos hueones que prestaron sus fondos, que prestaron sus barcos, que prestaron sus tierras, sus empresas para torturar y para matar y desaparecer gente. Y esos hueones vienen a hablarnos de que tenemos que te pedir un tiempo, de que tenemos que ser pausados que ir gradualmente y un sinfín de hueás más. A ellos hay que hacerles caso... A ellos que deberían, cuando salió el caballero con el dedito Y que a usted, le estoy diciendo, a usted le hablo Te vendiste al sistema súper fácil, se te olvidó el dolor A una presidenta que tuvo un padre que fue asesinado Pero como ellos hay mucho, porque lo vemos nosotros a través de los, las redes sociales Los Twitter, por ejemplo, que de repente no eh, Vemos tantas cosas, por ejemplo, acá la Elisa dice Cabra, mandémosle un cariñoso solo a este gran hombre Una ya gran persona Pacho Asqueroso y, y el hueón avala, ¿cachai? Y, y siempre nos vamos a encontrar con gente así. Gente que, que vive en una burbuja, hueón, y que para ello todos nosotros somos unos delincuentes, hueón, entonces tienen que acabar con nosotros porque somos una lacra, nos dicen, porque somos la escoria de este país, porque somos... Eh, Eh, la basura que tiene Chile, que por culpa de nosotros esta guana no avanza y miles de cosas, así que yo la verdad que eh, de repente, no sé, yo a veces me caigo en, el, en, el, en, el, en hablar con esta guana y echarle un par de chuchas, pero la verdad que no, en realidad es que no... Ni siquiera me calienta, huevón. <coughs> es weón. que de repente cuando tú leí o sea, la huevada le, que está si que me leyendo, me que el huevón lo que regla. puso fue el caso mm. quemado con la izquierda hace que la con que la izquierda hace tanta gárgara es por los Luxinger. Mm. Ah, no, esos son de derecha y latifundista. Ahí están bien quemados. Mm. O sea, no podís comparar. No podís comparar, huevón. Mm. ¿Ah? Pero es que para ellos es como, es, por eso te digo, para ello, ellos tienen viven en una burbuja tan culea, huevón. Me lavo catán de desgracia, que no no no tienen idea, huevón, no, no saben, no saben de dolor, como ellos viven en un mundo de fantasía, huevón, casi. Entonces como que eh, y como la tele te vende, huevón, to está huevada de que delincuencia, porque no, putas huevón, hasta los gatos hemos, son delincuentes, huevón. Hemos visto wean. televisión últimamente, huevón, los noticieros. Todos los días. Y es ¿Ah? delincuencia, delincuencia, que el robo, que la weá... Puta, weón, a Nicolás Mazú le robaron la camioneta, weón. <coughs> Con Chetumare me robaron, la, me robaron la bicicleta hace menos de un año. Le di el nombre el weón que me la robó porque era un weón de por acá, un pastero, weón que me puso cuchilla encima, bueno, no a mí, al, al chascón, ¿ah? que le quería quitar la mochila. Voy a Los Pacos, me escriben la weaita de, de cómo se de denuncias, Y después me llega una carta Hay que ¿Ah? de que se cerraba el caso porque no había un antecedente. ¿Qué, güey, a que vaya a tomar preso yo al loco? ¿Vos querés que yo te haga la pega? ¿Ah? No, pero le robaron la camioneta al mazú, güeyón. Hay un portonazo ahí arriba. Güeyón, ¿Ah? le robaron a la señora no sé cuántos millones de pesos. ¿Qué? Corramos todo, ay la delincuencia. Vamos a hacer una marcha por la delincuencia, nos vamos a manifestar. Que no huela ¿Ah? los hagua. ¿Por qué? <risa> porque los hueones manejan el país uh -huh. y tienen millones y millones porque ellos ganan 10 millones en un día, huevón, en su empresa. Y yo con Cuea gano 241.000 pesos mensuales. Y sale la chucha no su madre después diciendo... Po, bueno. Sale la chucha su madre diciendo... No, es que nosotros estamos aquí porque vamos a trabajar para la familia. Vamos a dar todo por la familia. Porque nosotros estamos con la fam ¿La familia de quién, conche tu madre? ¿La familia tuya será la de los empresarios? Porque la de nosotros no... Nada, po, guay. Bueno. Claro, po. Ni una wea. ¿Mm? Ay, vieja asquerosa. A mí, de verdad, a mí de repente uno se emputece huevón y echa muchas chucha y todo el tema, pero la verdad que es un desgaste emocional para todos nosotros. Yo creo que el saber que te están cagando, que te están metiendo al dedo, que te están mandando jarazo a cada rato, todos los días, y que salga un hueón como la Raimpo hueón, a decir que no es de derecha que la UDI tampoco, y que me quieran vender eso, y que salga después, como se llama el, el, el alcalde de, de Puente Alto, los Andón, y que salga, porque a mí el hueón igual, no me o sea, tampoco es tan aborrecible. No sé si está bien esa palabra, no, no, no está bien. Es aborrecible. No, es aborrecible, bueno, pero... Ya, de repente se manda su buena frase Y, y el loco igual Pero de, que salga un weón diciendo No, pero es que aquí hay distintas derechas No, weón O soy de derecha o soy de izquierda Pero no hay términos medios O estáis a favor o estáis en contra La wea, sí o no Pero no me vengáis a decir No, es que hay una derecha capitalista Hay una derecha socialista Hay una derecha, no, nah, weón No me vengáis con wea Soy derecha y punto sí, nomás, po, weón. Po, weón. y vos a balar vos es que te sacaste el... foto con el viejo conche tu aprovechaste todo weón. lo que el loco te dio y punto, se acabó. No te vengáis a dar vuelta la chaqueta, loco, porque cuando te la tenía y te qué verdad, o volteé a decir que está ahí que está mal lo que estáis haciendo, hueón, yo prefiero mi preso, pues yo no avalo estas huevada que están pasando. No lo hiciste, te quedaste callado, fuiste a comer con los huevos, tomaste tus buenos vines, te hiciste el hueón. Y aseguraste tu carrera política para más adelante. La tuya ah, y la de ahora, tu familia. ahora, ahora decís que no sabías lo que estaba pasando en el país, mm. no tenía idea. ¿Y en qué mundo vivía y sacó huevos el débil CIPAP? Mm. ¿Ah? Sí. ¿A vos no te daba rabia ver una hueva del Mercurio, hueón? ¿Ah? No no pensaba, y no iba a ir más allá de la noticia. Ahora, huevón, te muestra una huele y está en letras chiquitas y toda la huea y no, es que este proyecto está mal, porque este proyecto aquella. Puta, y cuando eras joven, huevón, se supone que sois más curiosos, si lo ponen exterminados como ratas, vos no ibay a ir más allá a preguntar o te da miedo bajar de Plas Italia pa acá para abajo. No, no y te dicen "udi popular". Udi popular, ¿qué voy a tener de popular, huevón? <risa> ¿Ah? No te ni una hueá. Vamos a callar pa conche tu madre. Eh. ¿Quién soy vos? Y te hacía el huevón como yo no sabía lo que hacía Pinocho, conche tu madre. Le besáis las patas al viejo por no decir iglesia y sus buenos mamones, huevón, para tener un puesto, un cargo más adelante, porque vos juráis que la dictadura iba a durar años. Bueno, no te equivocaste, la hueá sigue durando. ¿Ah? Pero me venís con el cuento de que no sabía y de que tenías 18 años vos, la otra saco hueá No, es que tenía 18 años, yo no sabía lo que pasaba ¡Ah! ya a los 18 años me da cuenta perfectamente A, lo a los 18 años nos estaban bombardeando acá en la población Y weón. nosotros sabíamos perfectamente ¿Ah? lo que estaba sucediendo A los 18 años no podíamos salir a la calle así por así Porque la noche pasaba un auto culiado negro con vidrio polarizado Y disparaba a dientes y siniestras Dormía ahí casi abajo en las camas hueón de 18 años no había nollas comunes, weón, en las poblaciones porque no había comida, tampoco sabía. Y... pues eso te digo, ellos ¿Ah? ellos vivieron una burbuja y la siguen teniendo porque por algo opinan de esa manera, weón, y, si, y con un desprecio, weón, que llega a dar asco, weón con un desprecio que tienen ellos hacia el dolor ajeno, huevón, que da mucho asco, menos asco, menos mal, perdón, <coughs> menos mal que nosotros siempre hablamos de la de la empatía y la solidaridad, huevón, porque creo que es una de las cosas fundamentales que nosotros no nos podemos olvidar, porque la verdad es que esta gente es indolente, esta gente no le importa mientras ellos estén bien y su familia estén bien, el resto vale callampa. Ese es el pensamiento culiado que tienen. Y la verdad que es una weá dolorosa escuchar y, y ver eh, eh, o, o leer este tipo de comentarios. Por eso te digo, o sea, de repente no vale ni siquiera la pena, weán, porque es un calentamiento de cabeza, pero increíble. Eh, igual dan ganas de echarle su par de chuchás, pero también me gustaría tenerlo frente, weán. Más allá de, de a través de, de estas redes sociales todo un tema... Eh, me gustaría tenerlo al frente y decirle tantas cosas, pero bueno. Bueno, y por otro lado también, <coughs> ayer, el martes, una, una, el martes, tuvimos una muy buena noticia también que dieron de alta a Rodrigo Avilé, eh, el estudiante de literatura de la Universidad Católica, que lo dieron de alta tras los incidentes del 21 de mayo, cierto que tuvo dos meses hospitalizado. Eh, estuvo 18 días en el Van Buren, allá en Valparaíso y desde el 8 de junio estaba acá en Santiago, en el hospital clínico de la Universidad Católica eh, estuvo dos semanas en coma y lo operaron cuatro veces tuvo cirugías cerebrales eh, lo dieron de alta, se fue para su casa con, una, con un gesto bacán de levantar una bandera que decía rendirse jamás eh, eh, hablé con Soleá, su mamá Y la verdad que me dediqué más que preguntarle cómo iban las cosas, cómo estaba el caso, cómo todo eso. Nada, pues a mandarle todo nuestro apoyo de parte de todos nosotros, de como radio, como amigos de la radio, eh, en representación de todos ustedes los que nos escuchan y de los que siempre están atentos, les mandamos toda nuestra eh, alegría por el paso que dio Rodrigo y que, se que bueno, eh, por suerte él... Se pudo recuperar eh, un, un aplauso que también igual, aunque no, no me gusta mucho, pero eh, un aplauso a, lo, a los médicos que hicieron lo imposible porque este cabro esté en su casa hoy día disfrutando a su hija. Eh, me contaba la soledad que tenía un, unos pequeños problemas ahí de memoria a corto plazo, pero que ya se estaba recuperando y que eh, también tenía un, un poco de... le faltaba un poquito más de movilidad, pero con las terapias y todo el equipo médico multidisciplinario que lo va a acompañar durante todo este tiempo de rehabilitación que tiene eh, va a salir adelante de todas maneras ella estaba, feliz. ella estaba feliz y agradecida de toda la gente que lo ha apoyado, de toda la gente que anónimamente le ha mandado la solidaridad eh, Rodrigo también está al tanto de que hemos estado todos nosotros al tanto de él así que manda mandó muchos cariños también Eh, saludos para todos nosotros, para todos ustedes chiquillos, eh, sabe que cuenta con todos nosotros, así que, no, pues acá, eso, eh, recordemos que en un principio eh, se le había echado la culpa a él, que él se había resbalado porque su zapatillas y la hueá y todo el y el pavimento húmedo y todo eso. Y los y, pacos nunca hacen nada, si que, son, son santas palomas, hueá. Y ah. que por la, por las imágenes emitidas por un dron que que se viralizó luego. Y yo no de, entiendo ese dron, era de, de, de un <coughs> canal de televisión. Sí. Y un güey lo mostraron como 10 días después. Porque antes ah. de eso era otra cosa. Ah. bueno Es que el dron estaba perdido. Juan, ahí dejaron el, señal. en evidencia que Carabineros no había cumplido con la distancia mínima chorro, a diferencia de los protocolos que tienen establecidos con respecto a la dispersión. ¿Cierto? Entonces quedó, que fue que el chorro apuntó directamente al cuerpo de Rodrigo, haciendo que el cayera y se azotara contra el, contra el pavimento. y una nota también en Radio Villa Francia, punto CL, donde pueden ahondar más en eso. Bueno, resultados de eso dieron de baja un pago que era el pitonero de la máquina, ¿cierto? Eh, fuerzas especiales también, un perro asesino que después anda siendo la víctima obviamente no es el único responsable porque el hueón recibió órdenes ¿eh? y como son tan cuadrados y tan maquineados güey, reciben órdenes por lo tanto aquí hay muchos más responsables y eso es lo que están en la espera de ellos ahora que el próximo 27 de julio el plazo que se vence en unos días más que para que los pacos manden el informe eh, de lo que tienen y, y empiecen a aclarar cuáles son las responsabilidades con respecto a eso eh, Rodrigo ahora tiene que cumplir en su casa con un programa ambulatorio y bueno ya está bien hay un equipo va a haber kinesiólogo, terapeuta, eh, psicólogo, neurólogo y todo el tema que lo van a apoyar así que y, y porque a, en este tiempo ha tenido un avance increíble así que puta, eh, Napo contenta de haber hablado con Sodad con su mamá ayer. ...y haber podido conversar con ella... ...y mandarle toda la, la energía... ...la buena onda y nada... Pues, ...y saludos de todas la... ...del equipo de la radio... Eh, ...en parte del equipo de la radio... ...y también eh, de parte de todos los amigos... ...que escuchan la radio... <coughs> ...Villa Francia, me preocupé bastante... De, ...de hacerles notar eso que... ...que... ...todo el equipo que conforma la radio Villa Francia... ...y que... Eh, la, ...la gente que hace la radio... ...que son los auditores... Le mandábamos todo el cariño y toda la buena onda para allá y que contara con nosotros siempre nomás. Po. Claro. Pero estaba feliz la mamá, estaba muy contenta de tenerlo en la casa de vuelta, güey. Bueno. Yo creo que eso es... Puta, güey, es... en la raja. Claro, pues, bueno, sí, como lo viste, a como mm. lo estáis viendo, güey. Yo me pongo así como en los pies de ella y chucha. No, por, aparte que es un, es un hijo, po, güey. Es un cabro joven, po, güey. 24 años. Oye, saludo a la Moni Sifuente que nos está escuchando desde acá de la BioGir. Así que saludos y besitos para ella y para, bueno, para el pato también y los cabros ahí, los cabros chicos. Un saludo para todos o sea, para todos los cabros chicos, para la veíta sobre todo. Besitos. Saludos para todos, entonces. ¿Mm? Pues, ojalá que estén ahí con la oreja bien para... No, ella y está, está escuchando... ¿Mm? Con las orejas y con los ojos puestos en el programa. Ah, ya. Ma la, no, la, genial. La no, que, sí, no. Hoy día tienen chipe libre, chiquillos. Nosotros comprendemos que el caso de la Carmen Gloria y del Rodrigo es sumamente importante y es bueno aclararlo. Así que tienen permiso para no escucharnos y para ver el programa. No hay ningún problema con aquello. No nos vamos a poner celosas para nada. Claro. Bueno, y, y seguir po, diciendo que, puta, yo he escuchado, he leído, mejor dicho, en altos Twitter y en, en, en, en Facebook, el hecho de que ojalá hubieran más milicos valientes en este minuto con criptos que eran en estos años. Eh, y que hablaran, eh, huevos, que, que salieran al aire muchas cosas, huevos. Claro. ahora, ahora también de por todas caigan los verdaderos culpables. Yo sabéis que una, una, una un dolor que tengo y una hueá que... Nunca se me va a terminar es que este viejo conche su madre no pagó nada, huevón. No, no pago, es que na nada. nada, ninguno nada. de ellos pagó. Nada, y esa huevada para mí es dolorosa, huevón. Murió como un desgraciado y la conche su madre, pero para el para los ojos de nosotros, pero el huevón se murió loco, yo quería que el weón sufriera loco, yo quería que el weón la pasara mal que el weón fuera violado también como violó que fuera golpeado también como golpeó que fuera, no sé eso quería yo, weón eso de verdad resentía a Culiasi sí, weón. sí, weón pero es que tenemos Soy. por qué resentirnos, po, weón Soy, de todas maneras o sea, tenemos sangre corriendo por las venas, po, weón ¿Cómo no te va a dar rabia? Hoy día mismo hoy te decía, ha un día culiado, ven, que ha eh. un día que por un lado decimos, ver, se abre esta ventana de saber la verdad de que esto hueones ojalá estén presos, de verdad, de verdad estén presos. Le, le, empezáis a leer como que fueron trasladados a un batallón. Mm. ¡Hueón, está Santiago uno ¡Está la y ¡Tenía un sinfín de cárcel a través de todo Chile! No, a un batallón de infantería, hueón. ¿Cómo esperáis que reaccionemos, hueón, cuando estos buenos mataron, asesinaron quemaron, violaron y hemos dicho un sinfín de cosas más y los van a resguardar a un recinto militar no son crímenes acaso no son criminales no son homicidas no son secuestradores y están libres con grandes pensiones mm. atendiéndose con una salud de primera calidad así es ¿Ah? no van a huelga de hambre los expresos políticos tuvieron cuántos días en huelga de hambre hay uno, no nada? hay uno que le dio un ataque al corazón afuera mm. de, de, de, de un lugar que se estaba haciendo una mesa de negociación entre el gobierno y ellos mm. ¿Ah? y le dio un ataque al corazón ¿Ah? sí, entonces no. ¿qué, qué, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? Es que nos acaban de decir ¿Mm? que van a salir Ya Entonces van a la estamos calle sola, vamos, Estamos solas, <risa> estamos solas Vamos solas en la radio <risa> En la radio completa eh, quedamos eh, solas Ya cabros, vamos a retuitear Todas las weas nomás <risa> que en nombre ¿sí? de en eh, no eh, cabrón, culiao, la radio Socialistas culiados Me los paseo Ay, <risa> pérate, <todavía no> <risa> no, pero ¿no? Van a salir y, y nos van a dejar solas en la radio la dos solitas, Inés. Eh eh, eh. Ah. Ah, vayan nomás, ah, mira, eh, tranquilo, tranquilo, las luces, bien, se van. La se van. Nadie en los radio controles, nadie nos vigila, nadie nos nos corrige, nadie ni una huea. No estamos muteados, ¿cierto? No, <risa> no, creo que no. <risa> sí, no, no, pero bueno. Así que genial, pues. La verdad es que yo no sé. Yo la verdad es que estamos eh, en un en un proceso de nuestras vidas donde nos tenemos acceso a mucha información y es responsabilidad nuestra eh, informarnos y educarnos con respecto al tema aquí eh, es responsabilidad de todos nosotros el, el, tener, eh, el buscar información correcta eh, de buscar por una parte, por otro lado, por todos lados cosas que tengamos distintos puntos de vista en, en responsabilidad nuestra que esto, eh, mira la, la frase, ni perdón ni olvido es, es mucho más que una frase ¿cachai? es mucho más que un que un eslogan que una hueá que se planta en un afiche mira es, lo que mucho, dice acá es Gerardo, mucho más allá que eso Gerardo dice, que indignante que una democracia sea la culpable de la impunidad en dictadura Toda la eso, razón, es, eso es lo más doloroso que, que se supone que nosotros en, en la época del, de la, del, del plebiscito, la pregunta era súper simple en todo caso. Siempre dicen que la alegría nunca llegó y que votamos puras hueadas y que en realidad era... tienen toda la razón. Pero la pregunta era era súper simple en ese momento. La pregunta era si queríamos que Pinochet siguiera o se fuera. Esa era la pregunta. Y la gente votó que se fuera, po. Eh obviamente que, que la web nunca se terminó porque él dejó todo escrito y todo eh, para que la web siguiera a su manera cha hasta el día de hoy lo tenemos y que el guón del pato del pat patricio elwin se cagó de miedo sí no como ah. estábamos todos los chilenos creo Está, yo. Pero, pero sí pero estos bueno podrían haber hecho algo más no si el estamos, frei, en eso el no el tengo culiao, no tengo nada preso el viejo culiao. pues tengo no tengo nada que decir con respecto a eso yo también estoy de acuerdo que ellos debieron haber hecho las modificaciones en ese minuto y haber traído realmente a la democracia al país no lo hicieron y seguimos con las mismas leyes de peculiaridad que dejó este viejo juliado asesino de mierda pero es doloroso saber que durante tanto, todos estos años, más de 40 ya, eh, no se ha hecho ningún cambio y seguimos bajo la dictadura eh, de Pinochet. Eso es lo más terrible y, y el, el que te refrieguen que se supone que so, estamos en democracia eh, eh, y todavía seguimos bajo el alero del viejo hueón, Yo encuentro que lo que ellos han hecho con esta pseudo democracia es despreciable, huevón. Despreciable y saber que estamos en en que supuesta democracia y que ellos siguen avalando estos regímenes, estas torturas, esta esta esta impunidad, huevón. Yo encuentro que es pero ya lo más asqueroso que podríamos haber haber tenido, o sea, no sé si era mejor seguir con el viejo huevón o, o, o lo que tenemos ahora porque nos vendieron una pomada, pues, loco. nos vendieron alcoholes de colores, nos vendieron que, que la alegría ya viene y, y nunca fue, pues, nunca fue. Hasta el día de hoy tenemos gente que todavía está tratando de buscar a, su, a sus seres queridos y está buscando justicia y está buscando a los asesinos y todavía los asesinos se andan paseando por la calle libremente y todavía no se sabe dónde están. Yo la verdad que encuentro que es heavy la cuestión, po todo caso. Claro. Po. esto El arresto de Pinocho fue en 1998. Mm. Eh, perdón, perdón, perdón. Ah, está bien, el 21 de septiembre de 1998 Pinocho viajó a Londres a operarse. Viajó Oye, la, la sultana dice, no sé, yo creo que la vida es sabia y esa gente vive cagada de miedo. No creo. No sé si vivirán con No sé, mira, yo... Yo creo que, ¿sabéis qué? Mira, con esto con estos gallos, como lo que hizo el, el, el, el, el, el concripto este que habló, a lo mejor es el temor que puedan sentir ahora, que alguno de los hueones eh, se sienta tan arrepentido y empiece a hablar y los pueda nombrar. Claro. Ese es a lo mejor es el miedo que puedan sentir. Pero no sé si viven conmigo. Pero Maya, ponle tu miedo y corbalán culiao, hueón. Tenía documentos falsos, documentos de jueces, de personas de todo debajo una entre el tapiz de una silla. Miedo va a tener huevón cuando quizás qué estaba tramando. ¿Ah? Y con que, que la pregunta es quién lo ayuda de afuera, huevón. No creo que sientan miedo. Yo que los hueones están así como esperando dar otro, no, no voy a decir otro, otro golpe por otro golpe militar, sino que otro golpe más, hueón, a la gente. Eh, mira, aún nos tentamos el poder en este país, por lo tanto podemos hacer y deshacer y nosotros nunca vamos a caer eh, preso o vamos a pagar como deberíamos pagar. Porque a Álvaro Colbalán le duele una muela y se va al hospital militar y está dos meses, po'. Mm. ¿Ah? En la pene uno de los cabros le duele una muela, weón, y te la aguantas y tratas que un compañero te la saca Y po. ojalá, te, a, lo, ¿Ah? a lo más, te, te, te, te pasan un alicate, weón, para que te la saquen. Claro. ¿Eh? Pero <coughs> nada más, po, weón. Bueno, lo vimos al también con el jovino no va, claro, po, weón. Claro, al weón nos lo sacan esposados de pie y de mano, po. Mm. ¿Ah? Acá los lo que, que salen de la pene, Santiago 1, algún control que tenga una, alguna enfermedad grave, y los vemos en el hospital, en el Paula, todos los días te encontrás con reos. ¿Ah? Con estas chaquetas amarillas, esposados de pies y manos con cadena, en la posta central también, cuando van por alguna urgencia. Mm. Y a estos locos, ¿qué les pasa? No, y después no. viene un hueón a decirme que tenemos que ser graduales, que tenemos que esperar, esperar cuántos años más. El Gerardo, por ejemplo, ¿Eh? dice Llegó la democracia y bajaron los brazos antes dar la pelea A políticos de mierda, más encima un instalados Eso es lo que más da rabia, weón Y que y que esos políticos que están instalados eh, Te vienen a hablar de moralidad De buenas costumbres, weón De ética y de valores, de principios ¿Cachai? Y se llenan el hocico Viejo asqueroso, weón Claro, lo que nos dice el Elisa, pues dice Creo que el crimen de la concerta, al profundizar y avalar El sistema pinochetista disfrazándola de democracia Es mucho más Es, es más grave, claro que es más grave po weón mm. Si estamos diciendo todos los días las huevada donde se cocina, fue nape en huevón que tenía el barco el brujo, huevón, y cara está en Perú, pero el barco de era, e de era de de Adel y de ahí mismo tomaban a los detenidos, les rajaban la guata y los tiraban al, al medio del mar para que no aparecieran más y el loco ha pagado algo y más encima cuando tuvo la huelga no nos cuesta nada sacar a otro militar y hacer otro golpe. Ahora, weón, y más encima, <coughs> espérate, amenazái. Hueón mm. Y va la hueona de la Bárbara CUT, de la Bárbara CUT, <ríe> de la Bárbara Figueroa, con Chetumara, la empresa el hueón. Y el gobierno se sienta <ríe> con él, y los hueones le piden plata a él. Mm. O sea, Soquimich, el hueón está en Soquimich, tiene que todo que ver con Soquimich. Es y es lo, lo que weones... dice la sultana, a lo que se refería delante. Dice, viven con el miedo de que los pillen, los acusen de perder lo que robaron. Viven apegados a lo material y al poder. Así es. Claro. Sí. Entonces, después tú me decís, "Oye, ¿pero vivimos en democracia?" Mm. ¿Ah? ¿Respetemos los procesos? Hueón, la democracia parece que está eh, está en un embarazo de cuántos años, hueón, que que va a parir, no va a parir, no sale hay que hacerle una cesárea a esta huea. Porque por medio natural no quiere llegar, hueón, la están frenando los hueones. Mm. Hagámosle una cesárea. Pactos de silencio, weón. Weón, pactos de silencio. <risa> A quienes mataron. La, la mafia, weón. ¿Eh? Claro, po, La weón. mafia, sí, como de, de aquí. Es como lo, lo, las juntas de Toby, weón, que dicen de aquí lo que pasa aquí, de aquí no sale. Esa, weón. Claro, po. Un weón, un O sea, somos somos niñitos. ¿eh? Mm. Juguemos, ay, amigui, nos contemos esto. Sí. Mm. Entonces que chucha ¿En, en, ¿en, qué, en qué país vivían? Se juraron, se juraron ¿Ah? el, el cómo se llama, el, eso esa huea que se hacía uno cuando era cabro chica, que Ay. se hay un debo y hacía el hermanos de sangre. Claro, hueón. De <ríe> aquí no sale nada, ¿ah? y el hueón el Barbón, cómo se llama el Barbón que era? Qué creoso las bombas, qué le nombrai. No, pero cómo se llama el hueón que era concejal, Gutiérrez, hueón. Me dio asco los weón, hay de la manito, weón. Padrino de los cabros chicos entre ellos, weón. Bueno, mm. We, y no se supone que son enemigos, que vos sois un, un, un abogado de derecho humano, weón. Que vos buscáis la verdad, que vos buscáis justicia. Y soy compadre de un saco wea, weón, que avaló la dictadura. Que hasta el día de hoy avala los crímenes. Que hasta el día de hoy criminaliza a los mapuches. Y soy abogado de derecho humano, weón Y soy de un partido que dice Defender al pueblo Que tú estás en un escaño Ahí en los diputados, weón Senador, no sé, en el Congreso, weón ¿Ah? Para legislar para el pueblo Ándate a la concha tu madre, loco No te compro ni una weá, barbunculeado Soy un vendido de mierda más mm. Te aprovechaste de todos Los torturados, todos los ejecutados Y todos los desaparecidos políticos, weón eso fue lo que hiciste ¿ah? para conseguir un sillón one para ostentar poder alguien me queda hecho voy a cambiarla voy a cambiar la, la webpo mm. y te vendía el sistema no compañeros como cuántos pelotuos más weón? quiero ser concejal no yo voy a ser alcalde porque de ahí yo cambio el gobierno yo de ahí hue te vendía las cúpulas y ya veíamos está buena a llorar hue Qué Cuando se guan. supone que la Concha de Sumar estaba marchando hace tiempo atrás, está unos luchando, añitos atrás, guan, estaba porque quería educación <coughs> gratuita y hoy día la guana que es presidente la Comisión de Educación perfectamente podría por lo menos empezar a hacer un pequeño cambio y la hueona se vende a las cúpulas partiditas, hueón. Mm. Ay, no, es que ahora somos gobierno y tenemos que defender el gobierno. O sea, el gobierno se está cagando en la gente y vos seguís defendiendo la hueá. Mm. Ese es el pensamiento que tienen, por loca como ya está ahí el wea, la hueona instalada ¿cachai? ahora ella decide ella según sus valores sus principios y la hueona que le dicta su partido culiao hueon ahí está ¿Ah? se mete por la raja, las demandas por lo que luchó y porque lo, la hueona está ahí, si finalmente la hueona está ahí es porque la gente creyó algo en ella pues hueon y ahora con sus lágrimas de cocodrilo estamos al otro lado sale para allá hueona no te compro nada ¿Por qué, no, ¿Por qué está ahí llorando de verdad, <coughs> por loco? ¿Cachai? ¿Cómo, yo no entiendo cómo chucha el poder Puede cambiar a la gente, weón Oye, ¿tú quieres seguir hablando con los chiquillos Mientras tanto yo voy a buscarme un cafecito? Dos que sean Ya, por ¿Ah? Entonces, ¿qué chucha, po, weón? ¿Ah? Voy a hacer un monólogo, weón ya, me, habla, me, habla me, puedo, ¿Me puedo soltar ahora? Voy a quedar solita, así que háblenme ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? Entonces, ¿qué chucha, pues, weón? ¿Tenimos este weón del lago que ahora lo quieren levantar en un partido del nuevo orden? ¿Qué conches sumares? ¿El nuevo orden, weón? ¿El nuevo orden de apaleamiento? ¿El nuevo orden de esclavitud? ¿Y me dicen que el es un socialista, ppd demócrata, cristiana? ¿Y cuántas weón más? cuando un weón que se aprovecha y ha, ha hecho eh, lucro con las personas? Como cuántos es más en este país que fue un exiliado político. ¿Ah? Me tuve que ir del país con mucha pena. huevan aquí quedaron locos luchando, que son los viejos que ahora los expresos políticos, hueón. Quedaron luchando en este país en contra de la dictadura y le dais vuelta a la espalda, hueón, porque mira que vos te arrancaste para afuera. Ándate a la mierda, loco. Ya no te compro, no te creemos, hueón. Bachelet, ¿quién soy vos? ¿Ah? ¿Trabajáis para quién? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible vamos a tratar de solucionar la salud. Pero vamos a balar que sigan compitiendo de élite, que se siga que se siga criminalizando. En la medida de lo posible. Dos cafés te dije. Había para uno nomás. Linda la vuelta. Es que había a poca agua y entre poner el viragua. Hay gente afuera. Hay gente, estamos eh, puteando ya. Hay harta gente afuera. Ya, no importa. Ya, ¿en qué estaba tú? Estaba ¿A ahí weyando a la, a la presidenta, po, con Condoro tras condoro, con condoro tras condoro. Mm. ¿Ah? Ay, qué heavy la cuestión, loca. Yo la verdad que estamos... Eh, no sé, estamos hasta la Tusa. Entonces, estamos ahora, hasta la Tusa, estamos... Yo, yo decía la semana pasada... Weón, hay que ver un programa de televisión para enterarse lo que pasa. El mismo programa la semana pasada mostró la pobreza en un campamento. Yo puse en el tweet, sale a recorrer las poblaciones, po, weón. Recorre para fuera po. Aún en esta población hay casas de, de madera completa que se están cayendo. Y el municipio no hace nada. Todavía hay gente viviendo no en forma nada. indigna, loca. Y que tienen, ¿cuántos puntos de eficiencia de protección social? 8.000, ,00, 9.000, por <risa> lo tanto no pueden recibir beneficio. Claro. ¿Ah? Aún tenemos niños y familias durmiendo tres por cama. Mm. Cuando mm. se supone que por ley era una cama por niño, que un niño debería dormir solo. Bueno, las leyes no se cumplen para algunos porque las empresas chucha huevón en la medida de lo posible más se que el empresario crezca siempre. ¿Mm? Mm. Hoy día veíamos los trabajadores del pique de, de la línea 3 del Calicanto. La huea indignante, loca, la huea indignante, sabes tú que me acuerdo de eso, huevón, y me da una rabia más encima que ahora los veo como no los dejan entrar al pique, huevón, están acampando afuera en la calle, huevón, así que lo lo los, los amigos que nos escuchan o si tienen algunos amigos que viven cerca de la estación Mapocho, weón y que vayan a dejarles cafecito vayan a dejarles, weón van a acampar frase, afuera van a, carta, van a algo cagados de frío, weón por no. favor ven a dejarles algo vayan a solidarizar con ellos, weón porque la verdad que los cabros fueron reprimidos, weón están eh, de preso uno de los rompehuelgas que llegó maldito rompe huelga todo acuchiillaar a otro sí. trabajador que estaba en, que estaba en huelga mm. wean, dignante, wean, estando los pacos ahí y, y, y ¿qué hicieron a ah, a la gente de metro web que venía a tomar posesión del lugar para ver qué es lo que está pasando y defendieron con... a los rompehuelgas sí, po, po, porque lo, los apaleados y lo agredió y los golpeado y los detenió son los que estaban manifestándose por y Por tanta hueá indigna, hueón. Y ahí están. la hueá indignante loco Los pacos ya saben para quién chucha trabajan, por loco. O sea, no tenemos para qué lo Hoy día entraron al loft tranquilco. Mm. También, pues, hueón. Hueón, destruyeron tres casas. Ay, es que dos no la habitaban. Pensábamos que no estaban habitadas. Hueón. Hueón teniendo cocina adentro, viendo una señora cocinando, hueón. Habiendo niños todo. jugando. No, es que no estaban habitadas. ¿Ah? arrasaron con todo ahí estuvimos conversando también con uno de los de los de los chiquillos de allá y obviamente bueno hasta la nota también subía de lo que sucedió y la imágenes en www.radiovillafrancia.cl para que se informen hoy día estuvimos hablando con los compañeros y la verdad que fue muy fuerte lo que pasó allá en ranquilcó así que no nos podemos olvidar pues bueno pues eh, Estamos al tanto de todo lo que sucede y vamos a apoyar todas las causas vida y por haber. Y esperamos la empatía de todos ustedes. Bueno, no podemos viajar para allá, pero podemos hacer una nota, podemos retuitear la nota, podemos compartir la nota, podemos difundir el tema, porque la weá es indignante. De verdad que eh, los Paco est están pasando de la raya, están eh, abusando demasiado de, de todo, de las personas. Eh, están... Eh, no, la hueá está más loca. Así que tenemos que hacer una, una un levantamiento urgente, hueón. Hay no, que hacer un levantamiento urgente, hueón, dice... y sacar a todos estos hueones. Y hueón, yo insisto, si ven uno, se topan con alguien, con algún algún hueón, concejal, alcalde, diputado, senador, político, empresario, el hueón que sea, escúpanlo, hueón. Escúpanlo. Y grítenle muchas hueás y si le pueden mandar su cachamal, háganlo porque estos hueones no deberían salir a la calle, ellos ellos deben ellos así como dice la sultana, ellos ellos deberían sentir miedo. Deberían sentir miedo porque nosotros tenemos el poder cuando nosotros entendamos que nosotros tenemos el poder, el poder de hacer las cosas, esta cuestión va a cambiar. Entonces, por eso hay que concientizarnos todos de que nosotros tenemos el poder si nosotros levantamos los brazos en nuestra empresa y no vamos, no trabajamos no es bueno paralizamos todo los buenoes que o sea, a mí me mandan de, de un trabajo a decir sabeséis qué? están en huelga en otro lado y, y hay que ir a, a seguir el trabajo allá así que va no bueno yo no voy a ser un traidor de mi gente yo no voy a ser traidor de mis compañeros de trabajo y te rehusás, y, y, y chuchis, si que hay, eh, puta, la, la, lo, lo más probable es que quede sin pega, pero, weón, eh, eh, eh, hay abogados, hay, eh, no sé, hay circunstancias, hay, hay opciones, weón, para poder alegar, para pa discutir, para pelear, para para todo, o sea, si no no no nos unimos entre nosotros, a nosotros nadie no nos va a venir a, a solucionar la vida, menos estos, weónes. Eh. Menos estos hueones. Oye, vamos a leer la notita acerca también... Pero antes leamos los tuits de los chiquillos con respecto a la conversación que hemos tenido. Dele nomás. Ya, porque dice eh, la sultana, vivimos sin poder y sin cosas materiales. Igual nos quitan las ganas de vivir, nos aferramos a la vida justa. Eh, también después nos dice eh, que siempre se vendió, siempre hizo lo que dijo el Comité Central... Me imagino que es por la Camila. Lo sé porque la putie por lo mismo antes de que fuera famosa. Qué bueno, putear esa esas hueonas, hueón, y decirle en su cara a la guate. De verdad que debe ser la raja, hueón. Fabián Andrés, hola Fabián, bienvenido. Dice, cuando el poder quiere cambio, los impone rápidamente. Cuando el pueblo quiere cambio, se le hace creer que no se puede. Así es, pues, y así nos venden la pomada. Y así nos tratan todo el rato, nos tratan de hueones, ese es la verdad, nos tratan de tonto, como que las cosas no, no, no se solucionan así y ya sabemos y porque tenemos un poco de experiencia y porque hemos eh, eh, acá la gente se informa para poder hablar de los temas y sabemos un poquito de leyes y sabemos de cómo funciona todo, y la hueá se puede. Sí, el, el tema de la de yo no sé por qué tanto lloriqueo la otra huevona como que se hubiera acabado del mundo porque si sí, a todo lo que ha luchado por la hueva hoy día no resultó la huevas huevas y la huevas fue lo mejor que pudieron hacer eh, el Gerardo dice en mi comuna natal Ya están en precampaña los canallas Más encima, pues, más encima Ahora tenés que bancarte weón, Esa cantidad de, de, de, de, de golpecito en la espalda weón. Ahora hay que aprovechar Ahora cuando empiezan a hacer campaña A donde te los pillís Mandarle un sopa y paso Y de los hueones que no, no no salgan a hacer campaña Y donde uno sepa que fueron A un club de deportivo A una junta vecina, un club de la última Donde sepamos que andan weón, Ir a funar a esos hueones Claro, oye. Eso hay que hacer. Pablo Norato fue echado de conferencia de, de prensa del caso Quemados esa fue a petición fue la de la familia de Rodrigo Rojas. La raja. Durante la jornada de este miércoles 22 de julio, se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de abogados, el Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la familia de Rodrigo Rojas de Negri. Dicha conferencia tuvo lugar en el tercer piso del edificio de calle Agustinas, que ocupa el Departamento de Derechos Humanos. Hasta ese lugar llegó gran cantidad de prensa nacional e internacional ante la expectación que suscita el caso luego de que este se reabriera tras la declaración que realizó el ex-concripto Fernando Guzmán, quien rompió el pacto de silencio militar y que ha generado una serie de diligencias y órdenes de captura llevadas adelante por el ministro Mario carroza Así, mientras varios periodistas instalaban sus micrófonos y se aprestaban a registrar la conferencia, ingresó Amanda de Negri, tía de Rodrigo Rojas de Negri, quien fuera quemado vivo y luego dejado morir por una patrulla del ejército en 1986, quien se percata de la presencia de Pablo Honorato en el lugar. En ese momento pide su salida de la conferencia, haciendo referencia al rol de Honorato durante la dictadura en encubrimientos e desinformando con la versión oficial. Del mismo modo que este informó sobre el caso de Rodrigo y Carmen Gloria, según consigna La Nación, la tía de Rodrigo Rojas le, señale, le señaló al periodista que no podía estar presente allí, esto debido al rol realizado por el honorato en dictadura, agregando que él mismo concurrió hasta su domicilio para obtener su versión la que luego ni siquiera informó. El periodista finalmente tuvo que retirarse del lugar y la conferencia se realizó. Pablo Norato ha sido cuestionado en reiteradas veces por su rol y colaboración con la dictadura. Un hecho similar con más costos para el periodista lo enfrentó el pasado 5 de mayo, cuando la Luisa Toledo le propinó una patada en sus testículos. Fue la raja esa weá, loco. Claro. Eso hay que empezar a hacer, ¿cachai? Empezar a... Eh, estos hueones no se pueden andar paseando. Claro. Todos estos hueones que estuvieron En la página, para los que mm. no saben, la página de Memoria Viva, www.memoriaviva.com con el slash cómplices Pablo Norato, dice este periodista de Canal 3 ayudaba a desinformar sobre las ejecuciones de presos políticos. Con sus reportajes transformaban la ejecución en enfrentamiento. Para estos efectos se prestaban todos los medios de comunicación existentes en el país en esa época. Entre los casos más notables está el, el asesinato del periodista Augusto Carmona Acevedo, editor jefe del canal de televisión de la Universidad de Chile. Fue detenido y torturado ante este horrible cri crimen. O Narato informe en terreno, el 7 del 12 de 1977, la muerte de un subversivo. No fue un compañero de prensa, fue la muerte de un subversivo. Resultado de un enfrentamiento con, con la policía. Este colaborador de la CNI, al borrar u omitir la identidad del profesional de Carmona y al mostrar solo la versión de la CNI, ocultaba un asesinato político. ¿Mm? Existen otros casos donde ha sucedido lo mismo y aún existen dudas de si este periodista era contactado en forma anticipada a estos sucesos por agentes de la CNI. ¿Mm? otro periodista que también son colaboradores son bueno, Claudio Sánchez, Julio López Blanco, Roberto Araya, Manfredo Mayor Durán, ¿Mm? eh, es para no olvidar. Yo le hubiera tirado un escupo, weón, eso, weón. Es para no olvidar. Yo aparte eh, de echarlo, weón, yo lo hubiera tirado, lo era escupido, weón. Que yo no encuentro la raja, yo que la Luisa le haya pegado su patán en, la, en los cocos ese, weón, weón. Eh, bueno, siguiendo con las noticias de, bueno, hashtag de las hijas de Arrodita. Uh -huh. Eh, Belencita dice la vegetariana que va a camputearla, sí, ah, la Camila. ¿eh? Y va a camputearla cualquier huevón de ahí, claro. Dice, raja, Elisa dice, mandarles un puntapié en la honorabilidad no haría grandes cambios, pero sirve para el espíritu. Puta, te doy un gustito, pocioso. Si es es de, de eso, de eso Yo se trata. Yo tengo una lista, huevones, huevón, que para darle. Sí, yo, yo de eso se trata, de, del gustito, güey, de, de por último sacarte en algo esa esa rabia que, que sentís contra estos hueones, güey, y decir, oye, tu madre, qué bacana, sí, a él le pegado su charchazo, su paipazo, no sé, güey. Igual es un, un alivio, güey, claro. poder decirle en su cara que son unos basta malditos bastardos, güey. Y la conche tu Y la conche tu bacterias culea. ¿Cómo les decimos aquí? ¿Qué de va? No, y, ah, ¿qué bueno, va? No. <risa> ah, vos pues, sí, esa yo no tengo necesidad, pues. No, yo digo, qué huevo, yo culeao. Ah, ¿qué andáis pasando rollo? Ah. Andáis puro vendiendo, la pollo camina al lado mío, que acá la mamá te la da. <risa> Así, caray, raja nomás. Qué huevada estoy hablando, sí, Dice, mmm, rechaza, vamos a leer subir la camilita, Valle. Hijo, páchame, no, porque yo no quiero... Oye, te tomaste no todo el café. Toma. Eres una gracia. Aprovecha. No me quedó muy bueno, pero dale, que no hay nadie en ahí afuera, entonces... Y no... Uy, tu café tiene a gusto a... Um, eh, pura agua, agua. sí. La verdad, la verdad. Es que sabe que estaba apurada para no bajar de tanto rato sola. Oh, pobre eh. Dice, rechazan proyectos de carrera docente en Comisión de Educación y Gobierno ordena filas y fuerza votación para este jueves. Sí, mañana mañana, mañana. mañana se vota la, la um, Cámara de Diputados de los Honorables, de aquellos que se quieren congelar el sueldo del 2016 en adelante. Mm. Eso que no tienen necesidad, que tienen mucha necesidad. Voy a Vamos llorar. a llorar nuevamente. Espérate, leamos la noticia después y de lloramos. Ya, lee la noticia para yo preparar Dice, mis lágrimas. La expectación generó la sesión de este miércoles 22 de julio de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, pues se votaba la idea de legislar el proyecto de carrera docente en medio de protesta y de un paro de profesores que ya superó los 50 días. En las afueras del Congreso, miles de profesores se manifestaban en contra del proyecto de carrera docente, lo que contrastaba con la petición que el presidente del gremio Jaime gajardo jaime Guajardo, Guajardo, le digo yo porque Guajardo es de vómito, mm. perdón a los que tienen ese apellido, pero... Hizo los parlamentarios ese. el pasado domingo, en donde pidió, por favor, <risa> votar a favor de la idea de legislar, generando críticas al interior del colegio de profesores y de las bases que se mantienen movilizadas. El proyecto del gobierno necesitaba siete votos para aprobar la idea de legislar, con las modificaciones hechas durante su proceso por lo que se presumía que su aprobación sería un mero trámite al ya contar el gobierno de la nueva mayoría con dichos votos. Sin embargo, las abstenciones de la diputada Jasna Proboste, Cristina Girardi y el diputado Rodrigo González generaron la sorpresa y el gobierno no obtuvo los votos. La votación terminó con cinco votos a favor y ocho abstenciones. Estas fueron a favor vallejos Jackson, benega Espinosa y Alberto Robles. Abstención Yana Broboste girard Cristina Girardi Rodrigo González Felipe de Musi que reemplazó a José Antonio Cash ¿Eh? esa hueá también me calienta la abstención hueón, ¿por qué no soy más directo hueón y así como no te podís yo, soy quemar, franca, y yo soy franca y yo soy franco yo soy transparente yo voy con de cara al pueblo, al país la hueá, puta, o votai o no votai, no te podís quemar pero esa abstención hueón me carga o a favor o en contra pero la abstención hueón me carga es la hueá más cínica que he visto hueón claro, po, no te pero no podís hueón, po, tenés que quedar bien con el diablo y con Dios hueón Sí, puede, puede ser una, una santa caliente. ¿Cachái? Pero más allá de eso no, po. ¿Eh? Pero si reacción santa caliente? Sí, po. Si reacción está haciendo la burela. Claro. Reacciones tras el rechazo. El diputado Mario Benegas de la DC, a la salida de la votación, trató de cobardes a quienes dieron los votos para rechazar el proyecto, haciendo alusión a los a los parlamentarios de la nueva mayoría que se obtuvieron, señalando que cada uno debe hacerse responsable de lo que hace. A estas declaraciones se sumó el diputado Fidel Espinosa del Partido Socialista. Mientras tanto, la diputada Camila Vallejo, del PC, al retirarse de la comisión, rompió en llanto, manifestando su prestación de hacer el rechazo en la comisión. En Twitter, el diputado Jorge Weon Jackson, perdón, Jorge Jackson, perdón, Jorge Jackson, Dio sus razones ante las críticas de profesores del por qué aprobó el proyecto, señalando que de no hacerlo tendrían que esperar un año para volver a discutir una carrera docente. Ay, entonces, el mal menor. Ay, sí, mira hace poquito lo que cambiaba, lo que le dábamos a los profesores, pero ¿cómo vamos a esperar un año, po? Es mejor esto que no tener nada. ¿Ah? Bueno, es conformista, weón. Claro. Bueno. ¿Mm? Hoy el Gerardo dice, yo vi comunistas diciendo que éramos todos de derecha por no apoyar el proyecto porque la derecha se había abstenido. Ah, yo, yo ya no sé de qué soy, weón, en realidad. Los de derecha no son de derecha, los de izquierda sí, claro, no, no son, son de, de izquierda. izquierda. Qué, qué, qué no, wea. No somos nada, nada weón. No somos, Ahí eh, viene viendo el dicho, ya, no somos ese, nada, weón. Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Guajardo, quien fuera criticado y desmentido por la mayoría de la mesa directiva de gremio hace unos días atrás, hace unos días, tras su llamado a parlamentarios a votar en favor de la idea de legislar, señaló en conferencia de prensa que el rechazo lo interpretaba como un portazo para avanzar, que afectaba a niños y a jóvenes. ¡Ay, sí! ¡La guardería, hueón! ¡La guardería! Ay, y que si bien el proyecto no era todo lo bueno que se quería, este un avance, mejor que nada, viste, viste, el mal, el mal menor, eso era. A su vez planteó que este era un acto de irresponsabilidad política y que tenía fines electorales, haciendo alusión a los parlamentarios de la nueva mayoría que se obtuvieron. El resultado de la votación fue celebrado en las afueras del Congreso por los profesores y profesoras que se mantenían expectantes y movilizados, quienes pedían el rechazo del mismo. tan con unos water pegándose una caga ahí como diciéndole, ya, huevones, cáguense, van a ver lo que les va a pasar. ¿Ah? No, pues bueno. Claro. Ah, mira, los, los profes han traído una creatividad increíble y yo lo encuentro lo los alabos. Buena. Oye, ¿qué me puede traer? ¿Un café calentito, cargado y dulce? Es que hay que poner agua. Po. Ya, pues váyale. No, yo, ejemplo, de leer. no, no. Oye, Marcelo dice, las rojas también lloran. <risa> Conchetumar Se le veía la carita de pena Esa carita blanca Ese arito que se le mojaba Y le corría a los mocos Se le empañaron hasta los lentes po, sí, pues se lo tuvo que bajar Y le corría a las lagrimitas Y me dio tanta pena Que me daban ganas de ir a atravesar Todo Santiago, atravesar esa ruta 68 Llegar a Valparaíso Abrazarle y decirle Te cagaron, por hueón Y vos que te quería infibes te estoy diciendo que te cagaron por hueona, te diste cuenta que te mandaron, saliste por lana lan y saliste tranquila a hueona, te vendiste, saco huea, y que conseguiste nada, y hecho yo estoy aquí para huearte otro rato. Mm. hubiera servido yo creo esa consolación. Yo creo, sí, sí. ya, dice, lo hubiéramos hecho. El gobierno inmediatamente después de la votación inició gestiones para revertir la medida. Rápida, ¿viste que trabaja rápido el gobierno? Vos soy tan sepeladora, hueón. Vos sepeladora, hueón, sí, se al tir inmediatamente corrió Jorge las instituciones funcionan. funcionó la huea, sí, al tiro inmediatamente. Las hueas funcionan. Así el ministro de Dasepres, Nicolás Eze hasta hace poco, hasta hace poco ministro de educación, inició rápidamente conversaciones con los jefes de la bancada Y se citó una reunión extraordinaria en el mismo Congreso. Esto con la finalidad de ordenar las filas tras las abstenciones que se dieron en el rechazo al proyecto que fueron precisamente por abstenciones de parlamentarios de la nueva mayoría. Y pasar este jueves mismo el proyecto de la Sala de Diputados con el fin de aprobarlo. Así el gobierno logró cierta unidad y poniéndole suma urgencia este jueves 23 de julio, es decir, hoy día, se votará en sala el proyecto de carrera docente. Así consta en la orden del día para la sesión número 52 ordinarias de este jueves 23 de julio. En la Cámara baja a partir de las 10.30 horas de la mañana. De no aprobarse en sala, aunque el gobierno tiene mayoría, pero preocupa que ocurra algo similar. Por lo mismo, los partidos han instruido de votar alineados so pena de sanciones internas. Cúpulas partidistas por aquí queremos todos los hueones obedientes tiene la opción de reingresar el proyecto al Senado utilizando el artículo 68 de la Constitución, que implica una facultad del Presidente de la República. El proyecto que fuere desechado, este es el artículo 68, en general en la Cámara de su origen, no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje... Pase para la otra Cámara. Y si esta la aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y solo se considerará de desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes. O sea, igual pueden seguir hueando. ¿Cachai? O sea, si mañana lo rechazan estos hueones, va a pasar a los hueones más grandes. Mm. Esos hueones van a tener que aprobar y después va a volver a la, a la Cámara de Diputados. Dice, el paro indefinido continúe y la movilización se mantiene. Así lo manifestó la dirección del Colegio de Profesores que, tras los dichos de Gajardo, el pasado domingo salió a desmentir en un comunicado dejando en claro que la resolución de la Asamblea Nacional seguía vigente, mantener el paro indefinido hasta que se retirara el proyecto de carrera docente del Congreso. En cuanto a las bases movilizadas, muchas llegaron de diferentes localidades hasta Valparaíso. Señalan que de aprobarse el proyecto, que la mayoría del profesorado rechaza, se evaluará radicalizar la, mov la movilización y en conjunto con los estudiantes como ya lo ha manifestado la confecha en su último pleno, reactivar fuertemente el mo movimiento por la educación que busca cambios estructurales y no meras modificaciones ¿Ah? para que callen hoy estaba viendo ahí que era el, el, el mamut <ríe> ¿cómo se llama? El, el mamut Aleui <ríe> uh -huh. confirma recuperación del vehículo robado de Nicolás Mazú Como si fuera un problema de estado, la wea, wea. ¿Quién estás hablando? El mamut. ¿Qué, ¿Qué wea dijo? <risa> que confirma la recuperación del vehículo de Mira chuche, su madre. ¿No tendrá de que otra cosa preocuparse el culiao? Uh -huh. Seguro se, va, se van a dar cuenta cuando... O sea, ¿va a hablar cuando me recupere que recuperen la bicicleta, power? La bicicleta, el celular de la cabra chica... Y ah. la ropa que nos, nos roban cuando la colgamos, wean, y toda todas esas weas, claro, pues. se supone que, que va la... un problema de Estado, wea. Aleu va a salir diciendo, oye, recuperamos las especies que le robaron a la Carmen Gloria de Radio Villa Francia. No, weón, te lo que decir. Recuperamos la plata que robó Farmacia Ahumada, Salcobran y Cruz Verde. ¿ah? Y que siguen robando. Mm. ¿Ah? Vamos a recuperar los intereses los la, la casa rematado La siguen haciendo. La a, y hueón. la van a seguir haciendo, subieron de nuevo los medicamentos, los chuchos y su madre se conocieron de nuevo, sí, po, Y ahí están, ¿ah? Están uh -huh. lindo Juan los huevanes, uh -huh. ah, los huevanes, ¿Ah? Pero pasaron. con los bolsillos llenos los ah, y ahí están. Cagado la risa total Maya una multa de uno de unos de unos putos pesos, huevón. ¿Qué más? bueno la van a seguir haciendo yo invito a toda la gente a no comprar en farmacia ahumada en farmacia cruz verde salco no bueno hay otra farmacia nn a no nombres medio extraños eh, farmacias de población one bueno, ahí ahí compren ahí encuentran los medicamentos eh, que no tienen marca tienen eh, todos los medicamentos lo encuentran ahí más barato y todo, pero no vayan más a esa huea de farmacia. O sea, lo ideal sería que no usaran medicamentos, pero bueno, si sí tienen que usarlo, pero no compren en esa farmacia. Eh, no, no, no sean cómplices, weón, de pongan de La vivienda rematada cuando la, el el Mamut Alewi, Mamut, Mamut salga con esa boda, huevón. Oh. Ay, me carga el viejo culeado, que está haciendo así como la huevona, me ¿Ve? carga. Tocale Burgos, el Alew y todo eso huevón, así como mm. Mm. no sé, hueón, es como para dar pena, viejo culeado. Bueno, cuando salgan diciéndome que van a recuperar toda esa plata que hemos perdido, porque nos han subido el precio toda la huea, han lucrado con nosotros, nos han cobrado intereses por cualquier huea. ¿Ah? que nos cagan con la biblia y con todo el tema, ahí reciente voy a entrar a creer. Mm. Y a pensar en que te voy a creer. ¿ah? Porque voy a, voy a andar, ojo al charqui con vos. ¿ah? Pero no me vengáis a decir que es tema está esta, que recuperaron la camioneta Nicolás Mazú, po, weón, Como mm. si fuera una weón tan importante, po, weón. Claro, pues, güey. Mejor díganme, no sé, pues, ¿sabéis qué chiquillo? A partir de ahora la educación va, la salud va, eh, bajamos el pan, bajamos las verduras, eh, usted va a poder tener sueldo, un mejor sueldo. Esa güey, dígame esa güey es importante para mí, pero no es importante para mí que le hayan recuperado la, la camioneta al güeyón. Un golpe más contra la delincuencia, güeyón. Así como el, el tráfico, o sea, la güey de la coima de la falta güeyón. <risa> es chistosa, güeyón. No esa yo. Me la explicáis porque no la entendí. <risa> que a unos pagos los coimearon con palta. Ya, ¿está insegura? Iban por seguras? un decomiso, de, de, ay, un decomiso de, de drogas, me parece. Ya. Un tráfico de algo. Y llegaron allá y los trataron de coimear con palta. Y llevaban como evidencia una, unas bolsitas de palta. Ahí. Eso. Esa era la evidencia. Ay, no sé, pues chiquillos, yo creo que ya es importante eh, que empecemos a, a, a hacer cosas, gestos mínimos, esfuerzo, weón, de, puta, si podemos salir a la calle salgamos, si no podemos salir a la calle por X motivo, porque tenemos cabros chicos, porque nos cuesta salir, porque no podemos estar en todas, porque todo eso, pero vira, vira, viralicemos la información, Eh, mantengamos ahí, denunciemos denunciemos todo lo que está pasando informémonos eh, no nos dejemos llevar por lo que dice esa caja culiá que no, no, no, no, no no presta ningún apoyo, ninguna ayuda porque lo único que vemos es delincuencia, delincuencia, para que estos guan bueno, después salgan diciendo que tenemos que poner más control de identidad, porque tenemos que mejorarlo, porque ahora todos somos sospechosos porque ahora todos nos tenemos que ir detenido hasta que se investigue lo contrario entonces no, no avalemos esta guan de sistema guan yo creo que eso es lo, lo, lo más importante me fui a negro con el computador Inés, así que vos dale, yo le doy Eh, eh, hoy hay que pasar a la segunda parte hemos puteado caleta por eso te digo, me fui a negro con el computador así que vos dale, hoy hay una marcha el 25 del aborto ¿Eh? así que si la, la buscáis ahí en Facebook porque yo estoy bloqueada hoy tengo traía el computador porque iba a dar el, el dato de todas las la, ¿te acuerdas que cuando hablamos de, de de la relación de la marihuana con el sexo? traía todas las dice Marcelo Supongo que con la bicicleta pasó lo mismo. PDI Chile. Nicolás Mazur reconoció el trabajo de la PDI en la ubicación de su vehículo robado. Siempre me mantuvieron informado. Con la bicicleta no pasó lo mismo. Pero te cuento una hueá más grave, Marcelo. ¿Se acuerdan de la Mayter, que hemos hablado casi siempre de ella? Sí. Un mes y más o menos siete días, ocho días, está desaparecida. Ustedes saben que está como una enfermedad grave, que es la, el mal de Huntington, uh -huh. que no habla, balbucea, le cuesta caminar, no controla el esfínter, sufre de alucinaciones y un sinfín de cosas más. Y la PDI recién el día viernes, estamos hablando un mes y dos días, llamó por teléfono para decir que van a empezar la búsqueda. Esto fue el día viernes. Ajá. Uh -huh. Hoy, miércoles, a las 4 de la tarde me llama la mamá de Maiter pidiéndome que vaya a su casa porque va a PDI. Y ella tenía miedo de que le fueran a decir que habían encontrado su hija muerta o uh -huh. algo. Y necesitaba que alguien estuviera con ella. Uh -huh. La PDI fue a preguntar si Maiter había llevado algún bolso con ropa, si había tenido discusión, que si se había ido antes, por qué. Y le explicamos 10 veces que Maiter era una guagua de 30 años. Sin contar que entraron con una cara de asco a la casa de la mujer. Claro. Eso también, por favor, cuéntalo. Claro. Porque como es una familia humilde, obviamente comodidades no tienen su hogar. Eh, entonces entraron así con cara de asco, así como que guácala. ¿eh? Entraron al domicilio así con cara de asco los huevos. Claro. Entonces... Oh, me fui a negro Fue como... Un mes y algo, va una persona desaparecida, que es pobre, que uh -huh. tiene una enfermedad que es terminal, porque sabemos que la mamá me decía, nosotros sabemos que va a morir más adelante, pero hasta el minuto la tenemos con vida y está respirando por ella sola, más adelante va a estar vegetal en una cama. Y me, me explicaba y me contaba cómo iba a ser el proceso de la enfermedad. Entonces, te hacís parte de esta familia. Yo ya me siento parte de ellos, porque Pero yo obvio, llego, no. me siento en la mesa, converso con ellos, obvio. nos tomamos un cafecito, conversamos. Si ellos tienen algo, mm. me llaman por teléfono, estamos todo el día, dos veces al día, tres veces al día, conversando con ellos. Entonces, yo ya soy, yo me siento parte de ellos yo creo que la señora Rosa me ve así. Entonces, que hoy día llega una persona de la PBI, que se supone que una persona que está instruida, que sabe los canales de búsqueda, Y me empieza a preguntar qué hemos hecho y explicarle que hemos sacado nota de que hemos recorrido a la población, que la señora ha salido sola, que hemos ido a la morgue, hemos ido a los hospitales, hemos ido a los albergues, a todos lados. Entonces, es que la persona me diga, han hecho un trabajo como comunidad muy bueno, pero nosotros queremos saber por qué Maiter andaba su sin su carnet. Hueón salió de la casa y repetirles 30 veces que es una guagua y que ellos no estén cumpliendo que la no y, y, y llegué te, yo te dije, llegué súper mal mm. llegué llegué con ganas de llorar, de gritar no podía acelerarte la señora Rosa porque no para mí no se no, supone que tú vayas a darle ánimo a contención, Obvio, pues, pues. yo estoy ahí para eso para contenerle Obvio. todo, manda la señora Rosa una persona de edad mm. entonces puta celebran que al loco mantenían informado con la búsqueda Ah, de una huea muerta, de, weá. De, una, de una camioneta, huevón. A un loco que mañana se puede comprar otra con toda la plata que tiene, mm. se puede comprar 10, o 20 más. De una huea material, huevón. Pero acá una acá vida. hablando de vida, ja, de, una, de una vida, de una vida, de una guagua de 30 mm. años, una guagua de 30 años. Sí. Y que los huevones vayan y te empiecen a preguntar cómo, ¿por qué se arrancó? Mm. Habrán discutido con huevones una guagua. Ya, pero ella se llevó algún bolso, es una guagua. Ya, pero ustedes no saben, hueón, es una guagua, te lo vuelvo a repetir, mira, la enfermedad es así, así, así, así, así. Ay, usted por qué sabe tanto? Porque sabéis que me metí a Google y, y, y puse el nombre de la enfermedad y me tuve que, que buscar de qué se trataba y qué efectos eran y, y cómo era eh, el proceso de enfermedad para ponerme los pies de la señora Rosa y ver la angustia que ella siente. ¿Podía hacer eso tú o no podía hacerlo? En conclusión, tuvimos dos horas discutiendo y lo único que me dijo el tipo es que te vamos a traer unos folletos para que tú los salgas a pegar. Porque ese eh, siempre encontramos así ubicamos a las personas. Bueno, tenemos plagado de folletos toda la Villa Francia, hasta Estación Central. En hospitales hemos llamado por teléfono, en las morgues están mis teléfonos y esa hueá, la, para la que me noche, puedan ubicar. La misma gente, ¿no? Claro. ¿no? No hemos necesitado ninguna institución para hacer esta hueá. Hemos ¿Ah? viralizado por las redes sociales, por todos lados. Entonces, mm. puta... Que más importante, Patricia, sea la camioneta de alguien, mm. que la vea una persona... Bueno. Y que salga el weón del mamundo hablando de eso, así como que fuera un problema de, de importante, de estado, y lo encuentro realmente una burla. Claro. Es heavy la cuestión. Ay, Entonces, a mí me da mucho... Bueno, al final, ¿cuándo se supone que quedaron de volver? o de detráslo eh, no me van a llamar allá ah, yeah. no te llamamos y pues, sí, te llamamos pues, pero bueno es importante tiene claro, más más pues, pues, la hacemos nosotros bueno mm. pues, nada más sí para qué si sí, nosotros somos los que estamos preocupados no no es la hija de un político no es la hija de, de un empresario es una hija de una población cualquiera, enferma con una enfermedad terminal que a nadie le importa sí, porque si fuera una, una familia, hija de no un empresario o de un político, eh, puta, ya habrían rastreo por todos lados, ya hubieran ocupado ocupado todo su aparato eh, represivo para buscar y todo un tema. Pero como es una pobladora y un NN, bueno, y no le importa a nadie, solamente a su familia, los huevos no están ni ahí. Po. Claro, Así po. funciona esta hueá. Entonces ya... Así funciona esta hueá. Y así va a seguir funcionando uh -huh. si no, no paramos esta cuestión luego. Ya, oye, ¿qué el, ¿cuál era el otro tema que tú tenías ahí? Es que estoy abriendo mi computadora, así que ver, pone ahí la marcha al 25%. Ah, en 25 marcha. en Portugal con la Alameda A las 12 del día En la marcha por el aborto Porque nosotros decidimos cierto Va a haber una nueva marcha Va a durar hasta va, aproximadamente pasadito a las 7 de la tarde Si es que no más va a, haber, va a haber harta organizaciones feministas Y van a haber ahí grupos de música también Y va a haber un escenario Y va a haber un un, un show Para que pueda asistir la gente El recorrido no me lo sé exactamente Porque todavía no puedo abrir el, el computador pero sé que a las 12 en la con Portugal el día 25 cae el día sábado, así que ustedes con su familia pueden ir a eh, hacer eh, to, todo el el apoyo ahí para que nos podamos para que podamos decidir con respecto a eso ya. Bueno, aquí en la radio también se va a hacer un un programa con respecto a eso. Que ya pronto les vamos a empezar a avisar qué día va y cuánto eh, de gente que se está preocupando del tema. Las vamos a tener invitada a la Afrodita. Así me dijeron que las íbamos a tener invitada a la Afrodita en algún momento. ¿A dónde? Aquí po, van a venir a, a visitarnos el, un, un, un, un grupo de gente que van a hacer el programa del aborto que va a ir en la, en la radio también. Ahí nos van a avisar. Así que van, las vamos a tener de invitada acá y vamos a poder promocionar el, el tema de su de su programa pero de todas maneras eh, decirle a todos que el 25 está el, el el asunto acá de la marcha en no sé no sé si en regiones también se va a dar no tengo idea por eso no aviso nada pero lo único que sé es que el día 25 es acá en la Alameda con Portugal en Santiago y se va a marchar no no tengo muy claro el recorrido una vez que abra esto lo voy a poder decir y va a terminar con un acto ahí, los artistas sé que lo, lo están confirmando pero va a terminar con un acto ahí importante así que para que puedan ir, asistir y apoyar, ese es lo, lo ideal, que puedan asistir todos eh... Vamos a ver qué tema vamos a tocar ahora porque yo no me acuerdo de verdad. No, es que está estaba estaba viendo... Acá está. No, es que no se sé, tengo la pauta. Lo que pasa es que no podía abrir el computador. Si sí, la pauta está... está. Nosotros somos aplicadas ya. Ya, ahora dice. Eh, Saldremos de nuevo a marchar por un aborto libre, seguro y gratuito porque no queremos tener causales para justificar nuestra decisión de abortar. Nosotras decidimos, las mujeres abortamos. Marchamos el 25 de julio desde Alameda con Portugal hasta Parque Balmaceda, que es por ahí por el Metro Salvador donde se desarrollará un acto cultural feminista hasta las 19 horas, el que contará con músicos en vivo, artistas, performance, poesía, etcétera Y los artistas están por confirmar. Así que anoten ahí en su calendario el día 25 entonces. Para ¿Este sábado? Por, exacto, porque las mujeres abortamos y nosotras decidimos. Eso que les quede bien claro. ya Oye, ¿estaba en Conce también? Sí en la Plaza Perú, el 25 a las 14 horas eso es lo que sabemos hasta ahora, en todo caso cuando tengamos más información de las regiones lo vamos a ir informando a través del mismo hashtag de las hijas de Afrodita o en la página de las hijas de Afrodita que usted nos puede escuchar, o sea nos puede buscar usted busca en Facebook, pone las hijas de Afrodita y sale la isla Afrodita con el logo de la RBF bien chiquitito y está el fondo de portada, el mismo logo que nosotros promocionamos acá donde salen todas nuestras mujeres luchadoras ahí en el logo que tenemos en la radio Y también pueden ahí hacernos llegar también todos sus comentarios o propuestas de, de, de conversación o de lo que quieran hablar ustedes con respecto a lo que quieran hablar lo mandan ahí y nosotros lo, lo preparamos para la próxima semana. Recuerden que este este programa se repite los días viernes a la misma hora, así que para que los que se lo perdieron ahora, porque estuvieron viendo el programa de la Carmen Gloria y el Rodrigo, que nos parece muy bien, eh, lo puedan escuchar la repetición el viernes que viene. Eh, ahí mándenos su idea también al hashtag de las hijas de Afrodita y nosotros estamos subiendo eh, generalmente todos los programas anteriores al archive.org Eh, y también nos buscará ahí, a las hijas de Afrodita y ahí están todos los programas que hemos hecho desde más de un año ya tenemos más de un año, somos randes somos muy grandes oye, la pregunta para ya ir finalizando ya porque son las doce y media es vivir sin sexo eh, me, lo, lo, ¿por qué lo propuse? porque hay una persona que me, me hizo un comentario en la semana con respecto a que ella teniendo una conversación con respecto a sexualidad Me decía que ella eh, podía vivir sin sexo Y que ella llevaba muchos años eh, sin tener sexo Entonces yo estuve averiguando por allí Y dice Hay cuatro de, hay razones por abstinencia sexual Para algunos es una elección Para otros, una realidad dolorosa e inevitable. Eso sí, siempre es voluntario. ¿Qué hay detrás de la falta total de relaciones sexuales? Dice, cuentan los días, los meses, los años. Para algunos es casi un orgullo manifestarse públicamente cuánto tiempo hace que no tienen sexo. Para otros, como siempre, no tanto. Y se convierte en un silencio pleno de dolor, tabúe y vergüenza. O sea, decir que no han tenido sexo les da vergüenza, pero para otras personas decir que no han tenido sexo es materia de orgullo. Si bien el dicho y, los, y y se afirma que el sexo es salud, muchas personas viven en abstinencia, lejos de noches de placer, caricias, juegos eróticos y celibato elegido por por su motivo. Una de las razones son religiosas. Dice, este es un ámbito y diferentes causas Eh, por un lado, los religiosos y religiosos de la iglesia católica apostólica romana consagran su cuerpo a Cristo y realizan votos de castidad para toda la vida. Eh, muchos creyentes, sobre todo los más jóvenes, también se imponen llegar virgen al matrimonio. Y otros lo, los más practicantes, eh, la verdad que no definitivamente no tienen sexo. Entonces, hay motivos religiosos, hay tabúes. Nosotros lo hemos conversado acá con respecto al tema cuando tú tenías esa carga emocional que tan han impuesto por en base a una religión eh, que no está permitido y todo eso, cuando tenemos, tenemos no sé, por la gente que ha leído la Biblia o que es fanática de la Biblia, hay citas, pues, estoy leyendo también algunas citas que, que la misma eh, las mismas personas publicaban ahí en, en, en esa página y habían citas que decían que, que no sé, en Génesis, no sé cuánto, y la cuestión y todas esas cosas, que los números que salen ahí, que no tengo idea que son... Eh, con mucho respeto lo digo para la gente que cree en esas cosas, eh, decía porque, que supuestamente era eh, reproduciros, ¿cachai? Vayan y pueblen y, y hagan eh, construyan una vida y traigan gente y, y reprodúzcanse para llenar el planeta y todo el tema. Entonces, la misma Biblia te estaba diciendo que tenías que reproducirte. Po. Ahora, lo tomaban obviamente como por un lado de... Que, que el sexo era solamente para para para traer agua, pero no como motivo de placer, ¿cierto? Pero bueno, eh, la idea también obviamente es que nadie te pueden te tenga que imponer tu sexualidad. <coughs> Me no dice Gerardo Benavide. Ah, ja, Gerardo Benavide. Ya. Yo sufrí de las burlas entre mis amigos por ser puro y casto a uno a los 20. Ay, chiquita malino. Nanay, nanay, nanay para ti. Hmm. hacían bullying por ser casto y puro. Hmm. Pero aguanta que le ¿eh? le ponía... ¡Ay, calma! <risa> pero siempre, la cosa pero que si la masturbación es normal, Ay, power. Carme, pero ¿cómo tú hablas esas cosas <risa> en la y si radio? Qué? Y a lo mejor no, no había tenido un ah. contacto físico con alguna pareja, pero el Juan bueno, se masturbó. ¿Para qué va estar con cuestiones? Por favor, tú decís que se, que se ponía con callo en las manos. Sí, tenía el pelito de oro y todas esas cosas que dice. <risa> Oye, eh, la edad también po, dice la realidad de los adultos mayores Los años, las diferentes enfermedades, la viudez Son muchos los factores que juegan en contra a este grupo Y logran que se decida eh, dejar de lado la vida sexual Acá Elisa Monti nos dice <coughs> Vivir sin sexo, <coughs> que fuerte, fuerte, sin nada de nada Fuerte bien. Hay gente que decide hacer eso, po Hay gente que tiene, por ejemplo, nosotros supimos también eh, cuando hicimos el tema de la frigidez, ¿te acuerdas? Sí. Que era el no sentir placer y él uh -huh. ni siquiera se llegaban a lubricar. Entonces creo que por ese lado también nos no sienten esa necesidad de tener un contacto físico con otra persona, pero sí un contacto... Por ejemplo, visual o conversación o acompañamiento, sí. Pero no tener sexo es una decisión de cada uno por diferentes motivos. Y uno de ellos, bueno, era el religioso, otro es la edad longo y dije hay una cuestión de salud también este es el otro punto dice los primeros meses de embarazo luego del parto durante algunos tratamientos específicos después de determinada cirugía la abstinencia se origina en la eh, porque el médico de repente te dice oiga usted no puede tener un sexo entonces como que vos lo tomáis como ley igual y te abstienes. y te abstienes, aunque sientas la necesidad pero te abtiene porque el médico te lo dijo Entonces, bueno, eso por eso te dije en un principio que eran decisiones eh, personales. Cada uno decide si quiere tener o no quiere tener, pero eh, el, el tener abstinencia y finalmente después te terminás acostumbrando. Y bueno, uno como mujer, nosotros tenemos el, el, el que el que se llama, se supone que, mira, nosotros, yo tengo algunas contradicciones con respecto a eso, porque ponte tú, dicen las malas lenguas, que por nuestro periodo de menstruación, nosotros ahí tenemos un descanso, o sea, un alivio sexual. Y por eso podemos mantenernos más tiempo sin tener sexo. En mi caso no ocurre, obviamente, pero estoy hablando por lo que dicen en general. Porque dicen que con, el, con la menstruación uno tiene un, una, un relajo sexual. Por eso te digo en mi caso no funciona pero pero dicen que la mayoría de las mujeres eh, pueden suplir el tema de la sexualidad porque el periodo menstrual le, les alivia un poco esa parte no sé si será así pues eso te digo en mi caso no ha funcionado pero bueno bueno otro otro otro también es el, los miedos y los tabúes la educación que te dieron la mala las malas experiencias que has tenido en la parte sexual, las inseguridades físicas, por ejemplo la ansiedad el miedo a mostrar tu cuerpo o a demostrar de, de, tu desconocimiento entre las sábanas estos son entre otros algunos de los motivos que llevan a elegir la abstinencia como modo de vida sin embargo detrás de esa aparente elección consentida se esconden temores profundos que pueden, arres, eh, que pueden resolverse obviamente con algún tipo de terapia importante porque la verdad que que tú dejí no sé, porque tuviste una mala experiencia eh, sexual y ya de ahí para adelante dejaste de tener sexo eh, para el resto de tu vida, yo lo encuentro heavy igual, pues. ¿Tú has tenido algún momento de tu vida una abstinencia sexual, Inés? <risa> La pregunta weona, weón. ¿Ah? Hablando oh, de preguntas jugadas. Mi papá me dijo, ¿sí? ¿sí? me era mal te operaste, me dijo, si no tendría lleno de cabros chicos. Me dijo, soy tonta vos para la escena, me dijo, tenéis la tele, ¿para qué tenéis tele? <risa> mi mamita vos. no sé vos. por qué mi madre me hizo tan a calor agua. La verdad que no. Y uno cae, cae una y otra vez no. por, por una necesidad biológica, loco. Si sí, es netamente eso. Acá dice los chiquillo dice... Eh, Gerardo Benaví dice, el bellocino de oro. <risa> pero dice, me he vivir sin sexo, yo no podría. <risa> y la Daniela nos dice, pero si es tan rico. Yo pongo mi boa. ¿me dice, no, este, obvio. Estamos hechos para hacerlo y hay que aprovechar Pero obvio, po. <risa> si si se dan la... Por algo tú tenés... Porque por algo tú tenés lo que tenés y el otro tiene lo que tiene, po. Es para hacerlo funcionar, ¿no? Pa po <risa> sí, po, weón. Es para pa poder hacerlo funcionar, para poder, eh, eh, ¿cómo se llama? Experimentar, no sé. Por algo los cuerpos están hechos como están hechos. Y además que cuando tú eh, sentís tus tu, tu debilidades, tus tu deseos y todo eso, entonces... Eh, tenés que typo, se te dio, el cuerpo te lo dio, no dicen que el cuerpo es perfecto, ya vos. Entonces, si está reaccionando por algo, es, vos. No te dicen que el cuerpo es perfecto? Ya. Entonces, por algo está reaccionando y a esto, a esa reacción tú tienes que Darle lo que te está pidiendo. Por ejemplo, cuando tú sientes hambre, tienes que darle comida. Cuando tú tienes sed, tienes que darle agüita. Cuando tú necesitas tener sexo, tienes que darle sexo. Eso sí, es todo. Tengo. Es tan sencillo como eso. Ajá. Yo creo que eh, eh, el sexo es muy importante, tanto como <coughs> el dormir, como el ir al baño, como el comer, como el, ten, el tomar agua. Es como algo tan natural que creo que no no... No creo que deberíamos eh, tenerle miedo al, al tema de, de, de tener sexo y darle lo, lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. ¿Sí o no? Sí. Cuando el cuerpo siente ganas, vos... Vos dale. Uh -huh. sí, ese es un lema. <risa> es un lema esa hueá. Vos dale nomás. Sí, sí. La Carolina bergara dice, buenas noches, recién desocupándome. Eso de las abstinencias es un mito. Es cosa de ver los Opus Dei y sus nueve hijos. Ay. Sí, pero pero yo estoy hablando más allá de, de reproducirse y de traer hijo al mundo. Yo estoy hablando de, de, de deseos, de sensaciones, de, de hacerlo por placer. Más allá de por un tema reproductivo. Y, y cuando... Porque muchas veces tenemos que, que saber que lo un Dei son unos hueones patriarcales, pero a morir y, y también... O sea, si la mujer siente o no siente, a ellos les da lo mismo. Así que ellos le dan nomás. Total, po. ellos tienen score scar, scar. Mm, scar. Ellos le dan nomás. Po. Entonces creo que... No sé, es complicado, leer. no sé, bueno, es una elección individual el tema de la abstinencia o, o como en el caso de Gerardo, llegar virgen a los 20 años es wea de él, ¿sí? ¿Cuál es el dueño de su cuerpo? De eso se trata, que tú puedas decidir qué hacer con él, ¿no? Eh, pero sí, o sea, es una decisión de cada uno. Eh, eh, ojalá no se dejen llevar nunca por esa cuestión de la del imponer, de que te pongan esa forma de, de comportarte, de que tenés que llegar virgen al matrimonio, o de que no podías andar teniendo relaciones con uno y con otro, eh, que no, no podías andar ahí entregándole tu florcita a todo el mundo. <risa> la hueá de la flor me da mucha risa mandándole esa hueá. <risa> Oye oh, ya, el otro día nos comimos unas al jugo aquí. Oye, sí, ¿tan rica? Tan güey. ¿Tan rica las vaginal jugo? Sí, sí esa estaba sabrosa. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que a mí <coughs> el <en> lo... <risa> Son ordinaria vaya <risa> no, a comer más vagina al jugo ahora? <risa> ¿Te vio asco? No. Bueno, lo que pasa es que eran papaya al jugo. <risa> sí, les digo vagina al jugo, güey. Sí, bueno, bueno. Papaya al jugo. Y, y me trajeron muchas, pues, bueno, güey. Y ya quedamos como saturados. Entonces, por eso me las traje para acá. Y qué bueno que le gustaron las vaginas. Sí, me ríe. alegro. Están muy buena Bacán. Oye, ¿ya nos vamos? Vámonos. Vámonos porque... Sí, listas? me quería tomar un café. Aparte que ya hablamos de todo lo que teníamos que hablar, ya nos desahogamos, ya puteamos, eh, espero que se hayan desahogado junto a nosotros, ya bueno, han puteado no fue, junto a nosotros. No fue un programa como normal, normal como lo hacemos, que te seguimos una pauta, porque era mezclamos un poco los temas, pero también porque estábamos pendientes de, de lo que estaba pasando con el caso quemado. Mm. Y me, me, me, me resulta fuerte decirle caso quemado, prefiero nombrar a los cabros, la Carmen Gloria, y digo... Eh, de verdad que me resulta mm. fuerte. Oye, la Elisa, antes de irnos, la Elisa dice, eh, otra de las razones de la abstinencia puede ser el ritmo laboral. El estrés conozco casos no es el mío por supuesto obvio me imagino que no es el tuyo pero sí es cierto hay una presión afuera social que te que te hace llegar a tu casa y no tener deseo porque está ahí cansado porque está ahí estresado porque te sacaron el jugo en la pega porque tuviste muchos problemas eh, y la idea no es tener sexo con rabia por la idea es tener sexo con placer con gana con gozo y mm. <risa> <risa> ya, sí. ya, chiquillo, oye Espérate, déjame ah, terminar ya. de leer El Sebastián dice, hay gente que llegará al Virgen A su funeral <risa> Y pone, el Bielsa rebelde <risa> ¡Qué tonto! El Gerardo dice Que no se les pegue lo del programa Fome no, no, no No, no se nos pega Si nosotros traíamos la pauta, lo que pasa es que Hoy día eh, Hay que reconocerlo, hoy día fue un día De mucha información aquí en la radio tuvieron mucho trabajo por todos lados entonces hoy día fue un día pero increíblemente informativo y mañana por lo que se ve sigue igual así que no, si la pauta estaba y la teníamos completa y bueno, nos tocamos todos los temas un poco desordenados, a eso se refiere la INE traíamos los temas ordenaditos de los que íbamos a hablar pero al final nos saltábamos de uno al otro y todo eso pero tocamos todo lo que necesitábamos hablar la Pelu nos dice muy buen programa, aunque estuve medio viendo la tele y escuchándola a usted. Está bien, Pelu, por hoy día lo tení... Eh, Dijimos, en la mañana sí. yo dije, espero que no haya muy poca audiencia y que estén sí. todos preocupados hoy del día... programa y después lo conversamos. Hoy día tienen todo permitido, nos dicen por acá en interno, porque ha llegado el, eh, la gente que nos controla, llegó a verificar cómo estamos y dicen que tuvimos buena audiencia. Así que gracias a todos, un abrazo para todos ustedes. Acuérdense de siempre comentar en el hashtag de Las Hijas de Afrodita o buscarnos a través de Facebook con Las Hijas de Afrodita y ahí ustedes pueden eh, comentarnos o de lo que quieran hablar y nosotros lo revisamos en la semana y preparamos un programa bueno para el, para el miércoles que viene. Eh, eh, recuerden que este programa se repite el día viernes a las 22.30 horas también. Recuerden que hay marcha el 25 contra el aborto para que puedan asistir. Eh, vamos a estar informando de los otros lugares donde hay también y recuerden también que tienen que seguir con la programación eh, de la radio que mañana hay matinal y que está y que entra el matinal se va a estar viendo el tema a las die y media va a estar en sala el tema de así que vamos a estar con eso del, pa, de los profesores de la uh -huh. carrera docente uh -huh. así que ahí ojo al charqui no más cabro y estar vamos dándole estar fuerza pendientes de todo y vamos a estar informando uh -huh. de todo así que manténganse con la sintonía, sigan con la programación de la radio eh, infórmense moléstense, puteen comparten información eso, que tengan muy buenas noches, por mi parte me despido que estén todos muy bien un abrazo para todos y tengan sexo, no se abstengan tengan mucho sexo, no sean como los políticos, nada de abstención aquí, aquí se tiene o no se tiene, pero nada de abstenerse, así que ya chiquillos sin abstención y vamos nomás con todo, que tengan todos muy buenas noches, nos encontramos el próximo miércoles en vivo adiós se con es grande, puede ser grande porque el que el reflejo de lo que se me ha <risa> cubierto